Tele Elche Radio Marca... ...101.4... ...la radio de Elche... ...La Glorieta... ...con Rosmar y Alonso... ...saludos... ...son las 9 de la mañana... ...tenemos... Eh, ...24 grados de temperatura... ...y les damos la bienvenida... ...al programa La Glorieta... ...de este martes... ...y 13... ...para los... Eh, supersticiosos, ...esperemos que no sea... ...un día... ...de mala suerte... De momento lo hemos comenzado bien, ya que el asfixiante calor de ayer se nos fue para traernos esas temperaturas habituales para este momento del verano. Ahora nos queda ver si tras la actualización de los datos del COVID por municipios de este martes Elche no tenga una incidencia superior a los 260 casos, porque eso significaría volver a cumplir con toque de queda. Que el TSJ autorizó ayer mismo ...en un total de 32 municipios valencianos... ...todos ellos en la provincia de Valencia... ...en Alicante tan solo está San Vicente del Raspech... ...con toque de queda... ...el resto como Elche no hemos alcanzado... ...de momento la zona de alto riesgo... ...pero el parte de ayer de sanidad preocupa... ...porque los contagios siguen aumentando... Sobre todo entre los más jóvenes. Ayer superamos en toda la comunidad los 2.800 casos. Los hospitales de Elche tenían las UCIs vacías y ocho ingresos en planta según el parte dado ayer. De ello hablaremos en la ronda de noticias sobre las diez y media aproximadamente. Otra de las medidas que también ha avalado el TSJ es la limitación de 10 personas en reuniones sociales, tanto en espacios públicos como privados. ...y esta limitación vale para todos los municipios... ...de la Comunidad Valenciana, incluido el che. Con el Concejal de Seguridad Ciudadana Ramón Abad... ...hablaremos de las nuevas restricciones... ...que han comenzado a funcionar... ...para frenar los nuevos positivos de COVID... ...también hoy entrevistaremos a otros concejales en unos minutos, al no escrito Eduardo García Antiveros con motivo del Pleno Extraordinario del Viernes y sobre las 10 a la concejal de fiestas, Mariola Lagaliana con motivo de ese amplio programa de conciertos que se ha organizado para los días de las fiestas de agosto. Sobre el agua y la reunión que Riegos de Levante mantuvo ayer con el presidente del Consejo, Chimo Puig, hablaremos con Javier Berenguer sobre las 11 y media. Y media hora antes, a las 11, entrevistaremos a Alejandro Ramos de la Alcudia con motivo del Festival de Teatro Clásico que comienza esta misma semana en ese yacimiento arqueológico donde se descubrió la dama. Y por último, entrevistaremos a algunos de los ganadores del certamen literario de relatos cortos de la Asociación de Vecinos del Raval. Tenemos por delante cuatro horas. Les invitamos a que se queden aquí con nosotros en el 101.4 de Tele -Elch, Radio Marca para seguir informados, pero sobre todo para disfrutar de nuestra selección musical. Con ella comenzamos y lo hacemos con un estreno. La cantante Mala Rodríguez acaba de publicar su primer libro, Cómo ser mala. Son sus memorias, ese camino que la llevó de su barrio a lo más alto del rap en España. Wow. She Him not be a star girl. I'm not going to I'm to be one, time. one of a She knows how we blow my mind. my fine. I'm fine. I'm Feel the doesn't when he gives me the boca, then love worry, it's a loca. No dejo de pensar en él, and no sé, aunque me pueda dónde yo voy a él. Say, baby, all I want is still contigo. When you yo no la lao, I quiero contigo. Todo cambio since the right feel, dime que hace antes de estar contigo. Baby, all abundance is with contigo. When you're not the wrong, mimi, bring it contigo. Todo cambio since the right feel, dime Si Als de aan no denken bent, dan ga je verder. vámonos de aquí no ten por perdido quiero buscar No sé, Als me ik ik me vraagt ik ik me vraagt ik me ik ik me ik ik me me ik ik me Si me dan elegir entre el oro y la plata, papá Yo voy a ti, a tula, se me desata la gata que hay, ay, ay, ay Dentro de mí, si me dan elegir entre el oro y la plata, papá Yo voy a ti, a tula, se me desata la gata que hay, ay, ay the fire when he kissed me in my I'm I fell in love with su vida no loca, no dejo de pensar en él, y no sé aunque me pueda donde yo voy a él, me dice baby all I want is <muchas> estar <muchas> contigo, <muchas> when you know that love <muchas> me, <muchas> me, me quiero <muchas> contigo, <muchas> todo <Yeah>. cambio since me right for you, dime que contigo estar contigo, not the wrong baby, bring it todo cambio me right dime que That is contigo, all I want is to be right for you. When you're not around me, Todo cambio, right, Dime, baby, hola, not wrong, baby, bring it contigo. Todo cambio, right Dime, contigo. She give it up up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 Pasan 8 minutos de las 9 de la mañana, ayer vino el viento de Poniente y nos agobió, hoy viene el sol de Josh Harrison aquí con los Beatles para refrescarnos en esta mañana de martes y 13. the sun and I say it's alright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 La Glorieta con y Alonso. Son las 9 y 12 minutos y seguimos con más música, con el despertar cubano que está ocupando las primeras páginas de todos los medios internacionales, pues nosotros aquí estamos con ese pueblo cubano que reclama su libertad ante la dictadura de los Castros.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 ...con Rosmar Alonso. Pasan 16 minutos de las 9 de la mañana... ...y después de un pleno siempre iniciamos... ...o tenemos eh, entrevistas a los portavoces políticos. Tuvimos el pleno ordinario de junio... ...pero también uno extraordinario, ya lo saben ustedes... El, eh, pasad, ...la pasada semana, el pasado viernes... ...a instancias del Partido Popular... ...el equipo de gobierno, el alcalde... ...convocó ese pleno extraordinario para pedir la dimisión... ...de Teresa Rivera, la ministra de Transición Ecológica... ...que pretende aprobar un plan hidrológico de Cuenca del Tajo... ...que contempla, pues el cierre de los trasvases... ...por ese incremento de caudal ecológico... ...que eleva de 6 metros cúbicos a 8,5 metros cúbicos en 2027. El Pleno Extraordinario acabó de una forma rocambolesca... ...con muchas mociones enmiendas, sustituciones, en definitiva, PSOE y Compromís votaron en contra de todas las propuestas, incluso de las suyas, y todo para evitar pedir la dimisión de Teresa Rivera. Pues para hablar de este pleno extraordinario, tenemos con nosotros al concejal no escrito Eduardo García Antivero, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, Eduardo. Hola, buenos días. Yo he dicho que fue un pleno rocambolesco. ¿Usted qué calificativo eh, le, le pondría al a pleno que vivió en el pasado viernes? Bueno, es un pleno que últimamente está siendo de característica bastante habitual. Eh, siempre hay esquirlas siempre hay que hay que limar en, en los plenos. Eh, y el otro día vimos, vimos más de lo mismo, se podría decir. Lo has explicado muy bien, tú. Eh, el Partido Popular propuso este pleno extraordinario, precisamente para apoyar lo que es el trasvase de Tajo Segura, pero aparte puso la coletilla de que solicitar la dimisión de la ministra del ramo. Bueno, era evidente que, el, que el, el, los partidos que estaban en el gobierno iban a votar en contra de esa, de esa coletilla si no se modificaba. Lo que hizo el Partido Socialista de fue enmendar esa moción propuesta por el Partido Popular para la creación de ese Pleno Extraordinario, aportando una serie de medidas, si no recuerdo mal creo que eran siete u ocho, bastante cabales, por cierto. Fueron tan cabales que el propio Partido Popular admitió esa, esa, esas enmiendas de adicción, pero eh, el Partido Popular no quiso modificar esa coletilla de la dimisión de, de la ministra. Y ahí es donde eh, se quiebra el acuerdo entre los dos grandes partidos. Que, que bueno, como, como pudieron ver todos los. la gente que nos escucha y la gente que siguió el Pleno, eh, Partido Popular y PSOE siempre están en lo mismo. Parece que es imposible que lleguemos a un acuerdo en un tema tan importante para nuestra provincia, para nuestros regantes y para nuestro campo de Es increíble. Yo intento todos los meses, todos los días, intentar llegar a acuerdos tanto con unos como con otros. A veces los consigo, a veces no. Pero yo creo que el Partido Socialista y el PP, en este tipo de cuestiones tan fundamentales, no ya solo para la economía de la provincia, sino para la subsistencia de miles y miles de familias, deberían llegar a un acuerdo genérico, con unos mínimos, por lo menos con unos mínimos, y llevarlo adelante. Salir todos en tropel hacia Madrid y defender lo que hay que defender, pero todos a una, porque si no lo hacemos, lo que mostramos es una debilidad supina ante el propio ministerio. Y eso no puede ser. Pues aquí hay una cuestión, eh, Eduardo. ¿Consideras que el Partido Popular tenía que haber retrocedido y haber permitido sacar la dimisión de Teresa Rivera? ¿O el PSOE y Compromís deberían haber sido más valientes y mostrar eh, pues, eh, mayor fuerza o mayor apoyo a los regantes de estar más con los regantes que con su partido? Yo creo que lo que pasó fue porque no hablaron previamente. Esa fue la circunstancia. Se encontró tanto el Partido Popular como el, el Partido Socialista reacciones del contrario, pero en ese mismo momento. Y por lo tanto no supieron reaccionar muy bien y la estrategia política yo creo que a ambos eh, les falló. ¿Por qué? ¿Por qué les falló? Porque en esta circunstancia, y reitero, tenemos que ir todas a una. Y yo creo que ahí el problema fue que realmente ninguno se quiso bajar de, de su caballo de batalla y eso es lo que demuestra la antigua política, la vieja política lo que yo considero que hay que cambiar en la política no solo a nivel municipal sino a nivel autonómico y nacional creo que es mucho más importante hacer política sobre ideas que sobre ideologías ¿Se merece Teresa Rivera la de, eh, que le pedamos la dimisión? Se, Teresa Rivera lo que, se merece, lo que se merece es que se vaya a la puerta de su ministerio todos los días a reivindicar el trasvase Tajo Segura. Eso es lo que se merece. Y que le pongan encima de la mesa los problemas reales de lo que puede suponer eh, el intento de política eh, del agua que está intentando eh, realizar su ministerio. Eso es lo que hay que hacer. Todo lo demás, si nosotros vamos a la puerta del ministerio ya pidiendo la dimisión de la propia ministra, como usted comprenderá, como usted comprenderá, La ministra no nos va a abrir las puertas de par en par. Eh, en, durante el pleno, extraordinario, ya que se estaba hablando de una ministra que, por cierto, no ha sido sustituida uh -huh. en esta remodelación, ¿alguien del, PSP, del PSOE dijo algo, o, o les dio alguna pista de lo que se avecinaba en el gobierno de Pedro Sánchez? No, la verdad es que no. Yo creo que ni ellos mismos lo sabían. Me da a mí la sensación. Yo creo que esto fue un movimiento exclusivamente del presidente del gobierno y de un núcleo muy pequeñito, por no decir una o dos personas, eh, y no lo sabía absolutamente nadie más. Es la sensación que nos ha dado a todos eh, después de, del, del cataclismo político a nivel nacional que ha habido en el gabinete de ministerios. ¿Qué le ha parecido? ¿Lo de Ábalos es lo que más le ha sorprendido? Que el ministro de Transporte y secretario de Organización del Partido Socialista y valenciano, y hombre fuerte en la comunidad valenciana, y un gran defensor del sanchismo, si ¿sí haya marchado? Hombre, sí, a mí me sorprende realmente eso, y me sorprende realmente el gran movimiento ministerial que ha habido. Es que no ha sido uno o dos ministros, ha sido prácticamente el 50% del gabinete, incluido Iván Redondo, el spin doctor más famoso de este país, eh, que también ha, ha saltado de, del gabinete de, de presidencia de, del señor Pedro Sánchez. Evidentemente nos ha sorprendido a todos ese gran movimiento. ¿Cuáles son los motivos? Bueno, solo el presidente del gobierno lo sabe. Yo lo que sí que digo, y aprovecho los micrófonos que, que me dais para decirlo, es que la suerte que puedan tener los nuevos ministros, o el buen tino que puedan tener, será la suerte y el buen tino que tenga este país. Eso hay que, hay que dejarlo por delante. Y segundo, si Pedro Sánchez ha, aportado, ha apostado por otros perfiles más profesionales, más capacitados, Más, eh, con más formación, que parece ser que así ha sido, para que los dos años de legislatura que quedan, que van a ser también los más difíciles después de la pandemia y de la crisis económica que tenemos encima, ¿ha apostado por ellos? Yo lo, yo lo veré bien. Vamos a ver qué es lo que pasa. Pero si realmente se ha apostado por ese perfil profesional, ese perfil de, de, de capacidad, ese perfil de liderazgo, yo creo sinceramente que eh, es hacia donde tiene que ir la política. Apostar por la gente que vale, por la gente formada. Siempre lo he defendido y siempre lo defenderé. Piensa que, eh, que ¿qué opina de prim, que, que, las primeras declaraciones que realizó el alcalde tras la remodelación del equipo de gobierno? Porque él se apresuró a decir, eh, que hay de lo mío? Porque sí. se han marchado precisamente los dos valencianos con los que teníamos más avanzado la cesión temporal sí. de la dama y con avalos la ronda sur, que es el cuento de nunca acabar. Sí, esto es lo de siempre. Tenemos varias cuestiones. No hay que olvidar también la infrafinanciación que tiene la comunidad, la comunidad valenciana. Bueno, es eso tema por supuesto. Import, pero sigue la, la ministra de Hacienda. Sí, sigue. sí, sigue. Entonces, eh, al ministro de, de Cultura lo ha movido, lo ha movido. Uh -huh. eh, ahora, ahora es Mikel Izeta. Uh -huh. eh, bueno, el alcalde se apresuró a decir rápidamente que iba a pedir una reunión con los dos ministros correspondientes. Creo que creo que es lo que hay que hacer. Creo que hay que adelantarse a los acontecimientos, ha habido este cambio, se han cambiado las fichas, pues tenemos que volver a hablar con los nuevos, poner encima de la mesa lo que reivindica la ciudad y la provincia y adelante. Es, creo que es lo que hay que hacer. Pero esto es, ya que has dicho lo de las fichas, ¿esto es volver a la casilla de salida? Yo creo que ¿Esta no. remodelación para Elche y para la comunidad valenciana? Vamos a ver, para Elche sería volver a la casilla de salida si no se mueve ficha desde aquí. Eso sería volver a la casilla de salida. Si se deja pasar el tiempo, si se deja eh, dormir en el cajón de los justos eh, los problemas que tenemos, eso sería volver a la casilla de salida. Pero si se uno se adelanta, si toma la iniciativa, que creo que es lo que hay que hacer eh, cuando hay temas que se tienen que resolver desde Madrid. Creo que es lo que hay que hacer, es ir allí y tocar la puerta. Si se hace así, evidentemente creo que no se ha vuelto a la casilla de salida. Pues hay más temas que tuvimos este fin de semana. Eh, luego hablaremos de las incidencias del COVID, las nuevas restricciones, porque también en Junta de Gobierno del viernes, antes del Pleno, se aprobaba esa modificación del Plan General para poder compensar que el mercado provisional haya restado zonas verdes a la ciudad y llevar esa zona verde que ha ocupado el mercado provisional a otro lugar de, del municipio, que no sé si... ¿Está ya eh, definido no, o en, no está en, definido eh, qué zona verde es la que vamos a recuperar gracias a, en, a ocupar este mercado provisional, la, el ajardinamiento del país valencia En principio no está establecido. Se dijo por el equipo de gobierno eh, que será por la zona centro. Bueno, ellos, ellos verán. Eh, bueno, es una actuación o es una modificación puntual del plan general que, que va a traer cola casi con toda seguridad. Casi con toda seguridad. Eh, yo no sé si realmente los, los placeros están cómodos en esa ubicación. Eh, el equipo de gobierno dice que sí, que habla con ellos. Y, pero bueno, eh, hacer una modificación puntual para un trocito tan pequeño de una zona verde de Elche para que se mantenga no ya la provisionalidad, sino la estancia física ya casi perpetua del mercado provisional, que ya no lo será, que ya no será provisional, no lo, termino, no lo termino bien. Lo va a tener que explicar muy bien el equipo de gobierno y la concejala Ana David en la comisión de pleno. Supongo que irá al irá pleno de, de, este, de este mes, del mes de julio, esa modificación puntual. Lo va a tener que explicar bien en la comisión de, de urbanismo y luego pues veremos cuál es el debate que hay en el, en el, en el pleno de, de, de final de mes. Pero bueno, le reitero. Lo va a tener que explicar muy bien, no, te, no termino de verlo. Porque yo. su voto aún no lo tiene definido. No, por eso le digo que va a tener que explicar muy bien cuál va a ser la circunstancia, cuáles van a ser los matices, las directrices que va a, co que va a coger la, la concejalía de urbanismo respecto a esta modificación, dónde se va a ubicar y dónde se va a compensar esa nueva zona verde. Eh, el urbanismo es complejo, el urbanismo es complejo. Y si a veces y nosotros lo hacemos más complejo, pues ya es lo que nos faltaba. Hay otro... Otro asunto que son las restricciones. El jueves se las anunciaba Chimopuch, el fin de semana entraron partes de ellas y ayer el TSJ ya autorizó el resto. El toque de que eran 32 municipios con incidencia muy alta uh -huh. y la limitación de las reuniones sociales a 10 personas en todo el territorio valenciano. ¿Estás de acuerdo eh, con las restricciones, con estas medidas que se han puesto en marcha? ¿Eran necesarias? Hombre, algo hay que hacer. Algo hay que hacer. Eh, lo que no podemos seguir es subiendo y subiendo porque si, si usted recuerda todos los días hacia atrás y toda la gente que nos está escuchando, recordará que todos los días va subiendo la incidencia. Todos los días. Y vamos a llegar otra vez a lo peor, que es lo que no queremos. Que es el cierre total, el confinamiento total. Entonces hay que llevar muchísimo cuidado. Hay que ser muy responsables en esta circunstancia. Creo que en este tipo de circunstancias realmente la política es donde se ve realmente la valentía y el liderazgo de, de un político. Chimo Pucha ha decidido hacer este movimiento. Yo estaría también, yo personalmente, estaría eh, por la labor de obligar, por ejemplo, al ocio nocturno a hacer eh, la obligatoriedad de la entrada de las personas en el ocio nocturno o con el certificado de vacunación o con una PCR negativa. Creo que sería muy bueno para el propio nocturno también y para, y para la economía de este sector. Eh, pero bueno, son circunstancias y son modificaciones que ha decidido el, el Consejo. Veremos a ver si realmente sirven y esperemos, yo espero, que realmente sirvan para bajar la incidencia, que es lo más importante. También quería preguntarle por eh, la situación de las playas. Ha uh -huh. empezado la temporada estival, se están izando banderas, hoy mismo vuelve otra vez el equipo de gobierno a izar otra en la marina eh, y hay problemas en alguna que otra playa. ¿Cuál es la valoración que hace del inicio de la temporada estival? Hombre, eh, parece ser que el problema de la temporada estival siempre nos golpea y siempre en, en el mismo lado. Siempre que llega la temporada estival, pues tenemos problemas con el tema de la licitación de, del servicio de socorrismo de las playas, la, el izamiento de, la, de las banderas azules. Yo personalmente, y desde aquí lo digo, creo que el izado de, la de las banderas azules en las playas de Elche creo que es algo simbólico, por lo tanto, se debería hacer un izado únicamente y automáticamente. Todas las playas del Che tendrían ya la bandera azulizada, pero es que ir cada semana a izar una bandera en una playa del Che, pues la verdad no me parece muy normal. Haga usted un izado simbólico en una playa, elija una playa cada año y ya está. Y automáticamente así, pero como siempre pues estamos ya a día... Bueno, estamos... hoy el izado de la bandera es por aquello de la campaña del Les Plages en Sefum. Ya, pero es que eso se podía haber hecho al principio de julio, porque supuestamente el verano empieza en teoría en julio, eh, aunque empiece eh, astronómicamente mucho antes. Pero bueno, eh, es lo de siempre, es lo de todos los años, es el retraso en cosas, eh, también faltan los chiringuitos, por ejemplo, por, poner, por decir otra cosa más... Bueno, yo espero sinceramente que a lo largo de esta semana y la que, ve, y la, y la que entra esté todo absolutamente en orden en las fallas También se ha decidido ya suspender las fiestas con los entes festeros porque la incidencia de la enfermedad, la pandemia no va bien. Uh -huh. eh, Adelantar la vacunación de los mayores, pero lo que sí se ha presentado por parte de la concejal de fiestas de la que vamos a hablar en este programa es ese amplio programa de conciertos. ¿Qué le parecen las alternativas que se han buscado a las eh, fiestas patronales? Pues esto es como todo. Habrá gustos para todo. Habrá gente que pensará, por ejemplo, que no entiende muy bien cómo se hacen conciertos con gente y no entiende cómo se suspende la alborada, por poner un ejemplo. Pero es que esto nunca llueve a gusto de todos en esta, en esta cuestión y en esta circunstancia, precisamente por la Por la situación que estamos viviendo de, de pandemia. Es, es lógico, yo, yo lo entiendo también. Habrá gente que estará encantado con los conciertos que van a venir, eh, la forma que se van a realizar los conciertos, eh, que serán muy seguros, con limitación de aforo. Y habrá gente que no entenderá cómo se hacen conciertos y, y no se hacen otras cosas, como no se hace, por ejemplo, algo más de Moros y Cristianos, algo más con la charanga... Eh, uh -huh. ¿O, o por qué no se representa el misterio eh, de una forma más limitada? Uh -huh. eh, ha, habrá de todo, pero bueno, esto es lo que hay. Pues eh, Eduardo, no vamos a hacer más repaso de la actualidad local, pero sí un último apunte, porque ayer se celebró el Día de la Justicia Gratuita y eres abogado sí. y has estado casi más de 10 años en el turno de oficio. Correcto. ¿Qué es la justicia gratuita? ¿Para el abogado y para, para eh, la sociedad? Bueno, la justicia gratuita es un derecho fundamental establecido por la Constitución, importantísimo para, para la sociedad y para esas personas que realmente no tienen capacidad de poder acceder a un abogado o a un procurador para defender sus derechos ante los tribunales españoles. Es un servicio fundamental que se lleva realizando en, en este colegio, en el mío, desde hace muchísimos años. Prácticamente creo que más de la mitad de los colegiados de mi colegio están dados de alta en el turno de oficio. Y le voy a decir una cosa. Eh, desde que estalló la pandemia, eh, el servicio de abogados de oficio de asistencia gratuita ha sido fundamental para que millones y millones de personas en toda España puedan acceder a ese tipo de defensa jurídica que se, que se necesita en un momento tan complicado donde la economía ha sido tan duramente golpeada. Eh, creo que desde aquí hay que felicitar a todos los compañeros eh, que han estado realizando esta labor durante la pandemia y, y me sumo a los actos y de conmemoración de, de, mi, de mi colegio de abogados, el Colegio de Abogados del Che, eh, estos días atrás. Y como abogado, ¿qué aprendió usted durante esos 10 años sí. en el turno de oficio? En el turno de oficio se aprende muchísimo. Es una gran escuela. Eh, aprendes absolutamente de todo. Aprendes hasta, bueno, hasta estar en una rueda de reconocimiento, hacer guardias, a que te llamen a horas intempestivas, asistir a detenidos eh, o en calabozos en el juzgado, a llevar procedimientos que a lo mejor de una forma normal eh, a lo largo de tu carrera profesional a lo mejor no llevarías. Eh, aprendes muchísimo. Es una grandísima escuela eh, y, que, y de hecho hay muchos compañeros que aún la siguen utilizando pues para seguir realizando una labor extraordinaria, aparte de seguir llevando sus asuntos privados. Eh, reitero, me sumo a, las, a la gratitud de, del propio colegio al que, soy, al que pertenezco y, y desde aquí reivindico la asistencia jurídica gratuita como un derecho fundamental para la sociedad española. Pues muchísimas gracias, Eduardo García Ontiveros, eh, por hacer esta mención al Día de la Justicia Gratuita por su oficio y también por explicarnos eh, pues el trabajo que están realizando también en el Ayuntamiento como concejal no escrito. Gracias. Muchas gracias. 101.4 Teleelch Radio Marca. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets. Cocinas y bricolaje. Glasur es prevención. Todo para la higiene de tu negocio. 965 48 35 35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 son las 9 y 38 minutos de la mañana y seguimos avanzando en el programa La Glorieta antes de la siguiente entrevista vamos a recordar pues la canción principal de una de las películas norteamericanas más emblemáticas, Cowboy de Medianoche la historia de dos marginales, lo recuerdan un gigoló muy ingenuo y un estafador enfermo que tratan de sobrevivir en Nueva York la versión de Harry Nilsson Everybody's Talking es la que triunfó a finales de la década de los 70 Everybody's talking about me. I don't only the echoes of my mind.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 Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. <makes> oh. <noise>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 Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Teleelch Radio Marca. 101.4 La Radio de Elche. La Glorieta. Con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 42 minutos de la mañana y tenemos que hablar de APAEX, porque va a celebrar mañana miércoles su 47 aniversario y por tanto ha organizado una gala en el centro de congresos a partir de las 7 de la tarde. En esa gala se va a realizar una charla y también se va a presentar el protocolo interno ...contra el acoso sexual... ...pues bien, para hablar de esa gala... ...tenemos aquí en los estudios de Teleel... ...Radio Marca, al técnico en igualdad... Que ...en promoción de igualdad, Alberto Soler... ...quien va a ser el responsable de realizar esa charla... ...bajo el título, Postmachismo... ...la reacción actual contra la igualdad de las mujeres... ...Alberto Soler, muy buenos días... Buenos días. Eh, ¿Por qué estás como eh, voluntario en Apax del Che? Porque tú eres técnico municipal en, uno, en un ayuntamiento de La Vega Baja, concretamente el de Orihuela, que por cierto, ayer tuvisteis más calor que aquí. Sí, ayer te podías fundir como... Como un queso de... Aquí también, ¿eh? Sí, sí. Aquí también. El trabajo, menos mal que con el aire acondicionado se puede sobrellevar. Sí. Bien, pero ya respiramos tranquilos, no estamos tan asfixiados y mañana miércoles a las 7 de la tarde vas a hacer esta, esta charla. ¿Por qué eres voluntario de APAEX? Bueno, todo empezó con una casualidad. Yo fui a una de las múltiples jornadas que APAEX ha hecho aquí en Elche desde hace mucho tiempo y a partir de ahí, pues... Me enrolé en el equipo y la verdad es que lo he disfrutado mucho, lo estoy disfrutando mucho aún. ¿Y por qué este post-machismo? ¿Por qué esta charla sobre el post-machismo y la reacción actual contra la igualdad de las mujeres? Eh, ¿por qué, ¿Piensas que, las, eh, que los hombres alcoholizados son los que más conductas machistas eh, sufren? No, no, al contrario. Yo no creo que los hombres eh, que sufran ningún tipo de adicción sean más violentos o sean más machistas o sean agresores en potencia. El posmachismo, bueno, eh, la charla viene un poco a romper todos esos mitos que, que hay de cultura popular o incluso muchos mitos que nos intentan colar para mantener el machismo hoy en día que son bastantes. O sea, vas a desmitificar, pues háblanos, eh, ¿por qué la has titulado la, la reacción? ¿Por qué el posmachismo? ¿Qué es el posmachismo? El posmachismo es un discurso relativamente nuevo, surgió a finales de los 80, principios de los 90, con la intención de como, como se vio que ya había un... Las, el discurso feminista estaba, digamos, eh, a punto de conseguir logros, pues básicamente se hizo un... Eh, un contradiscurso supuestamente neutro, supuestamente científico, ya no era un discurso tan brutal, era un discurso más suavizado, pero aún así la idea era vamos a frenar esto antes de que llegue la igualdad. O sea, un machismo más descafeinado, pero realmente tenía el mismo objetivo. Sí. Eh, a las mujeres hay que seguir teniéndolas en la casa y atadas. A, la, a, a una pata de la cama, ¿no? Sí, es? sigue siendo igual de cargado, lo que pasa es que, claro, se viste como de moderación y entonces esto es lo peligroso, que, que nos cuelen un discurso machista mmm, supuestamente que sea, pues que digan, no, es que esto ya se ha conseguido, ya no hay nada que lograr, Vosotras qué hacéis, no os salgáis no a la calle, si, si, que, que, de qué os quejáis, si ya, si ya, ya podéis votar. Ya, yeah. ¿Y, ¿y qué mitos son los que desmitificas? Eh, denuncias falsas, eh, el, por ejemplo, el síndrome de la variación pariental, que ha sido algo que relativamente hace poco tiempo que la ley ya dice que esto ya no es algo, eh, ya no es algo válido científicamente, porque el posmachismo supuestamente te saca muchos datos, entre comillas, científicos o técnicos Y claro, hay que desmontarlos poco a poco. Es decir, otra estrategia machista es lo de la violencia es violencia. Claro, la violencia es violencia, pero vamos a ver, hay distintos tipos de violencia y todos tienen su, digamos, su origen social. No es lo mismo hablar de, de violencia terrorista que violencia de delitos de odio. pues Claro, tiene una base social y el no quiere no quiere ir a la base social. Quiere simplemente, pues, esto pasa, es una desgracia, ¿qué se le va a hacer? es inevitable. Y cuando has dicho lo de las denuncias falsas, el posmachismo utiliza eh, el hecho de que es, algunas mujeres eh, denuncian falsamente a sus maridos por malos tratos para eh, poder beneficiarse. Eh, lo maximiza, lo, digamos, lo amplifica porque si vemos las cifras del Consejo General del Poder Judicial, hay un 0,0001 de denuncias falsas, entonces... El posmachismo lo que dice, hay muchas cosas más, es decir, esto es la perversidad de las mujeres. Utiliza mucho los mitos de, acerca de las mujeres de toda la vida, es decir, perversas, malas, quieren quedarse con todo, meten cizaña, no te fíes de ellas. De eso todo es entre el posmachismo, que es una forma de machismo. Y claro, es decir, juega con todo ello. Y claro, hay que ir desmontando todo eso, porque al final... Eh, yo me acuerdo de un argumento de decir, no, es decir, eh, hay muchas denuncias falsas. Yo digo, ya, pero si te vas a un, si te vas a denuncias por, por estafa, hay muchas más, muchas más denuncias falsas en estafas que, que, que por violencia de género. Y no estoy yo, la, no creo que cuando yo vaya a la policía y les diga, me han robado el coche, me diga un policía, pero ¿usted seguro que no quiere cobrar el seguro del coche? Claro. Eh, Alberto, ¿cómo está la lucha feminista en estos momentos? ¿Cuál es la situación real de la mujer en estos momentos? ¿Aún tenemos eh, que seguir batallando? Yo creo que sí, porque el, se ha, es decir, lo que se ha, se ha logrado ya una situación de, digamos, de igualdad formal en las leyes y demás. El problema es que aún, es decir, como, como dice el refrán, el diablo se cuela se con cuela las rendijas, entonces eh, necesitamos hacer un, un análisis más crítico de nuestra realidad. Ahora mismo hay un debate en la sociedad sobre las violencias sexuales, sobre todas estas cosas que, es decir, al final, eh, los debates sobre los derechos de las mujeres pues van evolucionando desde los primeros debates que eran la educación y los derechos de sufragio, hasta ahora mismo cómo se representan las mujeres, y es... Y sigue siendo muy... Las mujeres siguen estando muy cosificadas en la sociedad, desgraciadamente. Y eso hace que no se les tenga ningún tipo de respeto. Y ninguna ciudadana puede eh, ser considerada como tal sin dignidad. Las personas necesitamos dignidad. Ya sea, sombra, ya sea mujer o hombre, por supuesto. Pero la dignidad es primordial. Pues de ahí que técnicos en promoción de igualdad eh, sean muy necesarios en cualquier administración pública a la hora de eh, campañas de promoción y a la hora también de inculcar valores. Sí, claramente. Y aparte de ello es que lo que estamos viendo es que hay un rearme de actitudes, que, de actitudes machistas en gente muy joven que, vamos es decir, le preguntas a una persona de hace 20 años y dice, nunca me hubiera imaginado que la juventud de hombres jóvenes tuvieran estos valores que es que no te hablan simplemente de de, bueno una actitud pseudo machista o bueno, es decir, es que realmente es, decir, es una actitud muy marcadamente machista y muy violenta ¿A qué se debe? Sobre todo yo creo que como hay una generación de mujeres que a partir del año 80 pues nacieron a, a, al calor de la constitución española y, a, y, y de los derechos, pues claro Todas las mujeres saben muy bien cuáles son sus derechos y obligaciones y los hombres no han aceptado la idea de igualdad. Si a eso se le suma que la educación sexual se aprende en la pornografía, pues tenemos casos como de una violencia contra las mujeres una cosificación contra ellas muy grande. Y esto es una cuna de violencia muy, muy grande. ¿De ahí que APAEXA vaya a presentar un protocolo contra el acoso sexual? Sí. Sí, esto, yo, bueno, Vice siempre estaba muy comprometido con los valores de, de igualdad. Entonces, lo que queríamos es que bajo ningún concepto se pudieran dar este tipo de, de casos eh, de, bueno, de acoso sexual, acoso por razón de sexo. Un apartado en que yo he hecho mucho hincapié en la, en la ciberviolencia sexual, es decir, compartir vídeos comprometedores y demás, que son casos que han sido desgraciadamente de actualidad. Por, eh, porque las organizaciones se comparten mm, mucho material visual o decir que, que este tipo privado de contenido sexual o, conten o contenido íntimo y crean, bueno, ha habido casos que han, han creado hasta situaciones de suicidio aquí en España, es decir, una trabajadora. Entonces eh, lo que queríamos era, nunca hemos tenido un caso de estos, pero es erradicar de raíz esa posibilidad o combatirla preventivamente. Estamos teniendo, sí, estamos teniendo aquí en la Comunidad Valenciana casos de violencia machista y esto, hay un, ¿les preocupa eh, que se haya retrocedido con esto del confinamiento y de la pandemia? Sí, las eh, bueno, es, es un hecho, bueno, es, está dicho ya por las administraciones públicas que, aunque hubo un retroceso, ahora hay un boom de denuncias, porque claro, todo está saliendo a, a, todo está saliendo a flote. Y desgraciadamente es algo que vamos a tener que digerir porque la sociedad muchas veces no termina de creerse estas cosas y, y de, bueno, de asumirlo. Entonces tenemos que ver, bueno, ya no solo estas situaciones que son la última parte del, del camino, sino cómo lo cómo radicamos de raíz, cómo, cómo lo impedimos de entrada. ¿Cómo lo, lo impedimos? Eh, ¿Las leyes están a la altura del de los casos de violencia de género, de las violaciones en manada? Yo creo que es que las leyes, es decir, eh, están bien, siempre son mejorables, claramente. Yo creo que el mayor foco es la educación, puesto que a los 4 o 5 años las niñas y los niños ya aprenden lo que son los estereotipos y roles de género. Entonces, lo que básicamente, el rosa es de niñas, el azul es de niños, y si a una tan tierna edad, pues ya saben muy bien el mundo de lo que es lo femenino y lo masculino. Eh, yo he tenido conversaciones con niños de seis años o de siete, bueno, de, de ocho años, perdón, que me decían básicamente que las mujeres tenían un sitio muy definido, y era un espacio de lo privado, de, bueno, de las cocinas y todo esto. Yo digo, bueno, es que es decir, no quiere decir que ese niño va a ser un agresor, pero el problema es que si tiene esa, ese, digamos, concepción del mundo, ya es una concepción limitada y va a ser difícil cortar eso de raíz, porque es la base de la desigualdad. Pues es una lástima que todavía haya una reacción tóxica ante la igualdad de las mujeres, que es sí. algo que vas a afirmar esta tarde y que vas a poner pues, todos lo, los conocimientos eh, sí. como, como técnico en promoción de igualdad para evitarlo. Pues Alberto, Alberto Soler, muchas gracias por bueno. explicarnos qué es el posmachismo y cuál es el trabajo que realiza un técnico en promoción de igualdad. ¿La música ha ayudado? Sí, sí, la música ha sido una de las cosas que yo creo que más eh, puede ayudar y aparte de todo, si sí se puede bailar, mucho mejor, porque hay gente que me dice, no, es que estas cosas son muy serias. Y digo, bueno, hay, hay decir... Hay canciones reivindicativas muy, muy bonitas y que se pueden bailar perfectamente. Como técnico en promoción de igualdad, ¿con qué canción te quedas? Pues voy a tirar de lo nacional y voy a poner a... Pondría como ejemplo a Maritrini a su canción de Yo no soy esa, porque fue una canción muy reivindicativa que rompía los, los cánones de lo que era una señorita y una mujer en la época. Pues con Yo no soy esa...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 De los demás, si de verdad me quieres, yo ya no soy esa que se acobarda frente a una borrasca. luchando en Dios, encuentra la playa esa niña, si sí, no, esa no soy yo, pero si buscas tan solo aventuro. Amigo con guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierde esperanzas, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdonas esa niña sí no, esa no soy yo. Isa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, esa no soy yo. Esa niña sí, no, no, Teleelch Radio Marca.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 Que empiece el espectáculo. Es maravilloso. Es innovador. Es tan atractivo. ¿Por qué no se atraen tanto los pandas? Nuevo Fiat Panda City Life con motor híbrido eléctrico y etiqueta ECO por 8.990 euros con tres años de garantía y mantenimiento. Nuevo Fiat Panda. Económicamente sexy. Consulta condiciones legales en Fiat.es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 Bye. <laughs>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 en un gran escenario musical con más de una veintena de conciertos para todos los gustos y también a precios asequibles, del 7 al 15 de agosto. La concejal de fiestas, Mariola Galeana, presentó ayer la programación de actuaciones de artistas como Lola Índigo, Beret o Miguel Ríos, que se desarrollarán en varios escenarios de la ciudad. Pues bien, para hablar de esta programación, tenemos con nosotros a la concejal de fiestas, Mariola Galeana. Muy buenos días, Mariola. Hola, muy buenos días. Bien, ¿por qué, por qué conciertos y no actos eh, festeros? Bueno, eh, es muy sencillo. A ver, sabes que tanto desfiles como nuestra querida Nidel Alba, pasacalles, congregan a una multitud... Eh, de, ...de gente en la, en la calle que es imposible de controlar... ...date cuenta que no está a nivel ALBA... ...puede congregar en torno a las 100.000 personas... Eh, ...tranquilamente si no son más... Y ...claro, como, que es imposible eso de, de controlar para velar... Eh, ...tanto por la seguridad de las personas... ...como por su salud, obviamente... ...eso es imposible de controlar... ...por eso no no es que eh, ninguna ciudad... Eh, de España eh, va a celebrar eh, ni, ni en julio ni en agosto pues su programación habitual de, de fiestas, todos los desfiles desde hace ya desde que empezó la pandemia están, están eh, suspendidos y no aprobados Por, por las diferentes autonomías sanitarias. Pero, sí. pero parece que en el interior de su equipo de gobierno había cierto debate de si celebraron o no esa ni del Alba. Usted lo ha descartado porque considera que, eh, aunque sean el eh, lanzamiento de fuegos artificiales, la congregación mínimo de personas es son 100.000. Claro, efectivamente. Hemos estado, la verdad que tiene razón hasta el último momento eh, hemos estado viendo la posibilidad de si se pudiera celebrar, si las condiciones sanitarias iban a mejor pero bueno, ante el repunte que está sufriendo eh, España y otros países de Europa eh, en, en tasa de incidencia que quiere decirse en positivos pues eh, no, no, no, da, no se reúnen las condiciones para poder celebrarla. la verdad Usted además... yo creo que es un acto de, de responsabilidad El, el, el intentar pues, bueno, pues que no, no suba la tasa de incidencia, que no nos lleve esto a pasos atrás, a restricciones, como uh -huh. hace poquito, bueno, ayer ya sabes que el Consejo decretó otras eh, restricciones y concretamente una, una localidad cercana a nosotros tienen hasta toque de queda. Por tanto, eso sería pato, pasos atrás, tanto para, para, para todos nosotros como también, por supuesto, al sector económico. Eh Lo ha citado, lo de las restricciones, el toque de queda en San Vicente del Respech, eh, sí. pero Elche, hoy se actualizan los datos, ¿cómo andamos? Pues eh, la incidencia es decir que va al alza y por ello, pues mira, me das la oportunidad de, de nuevamente hacer un llamamiento a la prudencia, a la responsabilidad. Yo sé que, que al final esto se, se, se ha hecho largo en el tiempo eh, ...que llega el verano, pues que todos necesitamos eh, un poquito más de, de, de volver a esa normalidad tan ansiada... ...pero creo que nos queda, nos queda el sprint final, la, he de decir que la vacunación va a un muy buen ritmo... Eh, ...hemos comenzado ya con la franja de edad de 39-30, a primero de agosto se comienza con 29, eh, dentro de la franja de edad de 29-20... ...con lo cual vamos muy bien y por eso digo que nos queda el sprint final... Eh, por tanto, podemos salir, sí pero con responsabilidad, siempre cumpliendo las medidas y recomendaciones sanitarias, que como sabéis, pues es el uso de mascarilla cuando estemos con personas, el distanciamiento y, y bueno, todas las medidas que, que llevamos asumiendo a lo largo de estos 15 o 16 meses de, de pandemia. Pues lo ha justificado, por eso no hay actividades festeras, eh, por la situación de la pandemia, pero sí hay conciertos. ¿Y por qué tantos conciertos? ¿Qué pasa? Porque los conciertos... Unos, por ejemplo, se van a realizar en el campus de la Miguel Hernández, son las barracas que conocemos. Eh, y no. todos, eh, eso es lo que, todos sabemos la imagen cuando decimos, las barracas vuelven en agosto. No, no, es que no son barracas eh, al uso. Por eso son conciertos, una barraca, un jockey con multitud de personas y eso este año no se va a dar. Eh, por eso se le ha puesto a cada recinto un nombre. Y este año la explanada de la Miguel Hernández se llama las, no las Noches Musicales en Elche y no va a ser una barraca al uso, por tanto no va a estar la gente de pie, no va a haber jockeys ni nada de eso. ¿Por qué se han enfocado a tantas actuaciones musicales? Primera, porque considero que Elche, como tercera ciudad de la Comunidad Valenciana, lo merece. Y segunda, porque si os dais cuenta, todas las ciudades eh, al final, como no hay actos cesteros en sí Pues tienen que para dotar a esta, como decíamos al inicio, ¿no? La gente pues necesita un poquito de actividad, eh, y qué mejor modo de hacerlo de una manera controlada. Un concierto sí que se puede controlar, tanto el circuito, eh, tanto los distanciamientos, el uso de mascarilla, higienización de manos, lectura de temperatura, una, se entra por un, habrá un circuito de entrada y salida diferenciada, eh, se van a hacer sentar las personas por sectores, con su distanciamiento, en fin, eso sí que es posible de controlar. Un, un, un desfile de moros y cristianos, una Aní del Alba, no se puede controlar porque son tantas miles y miles y miles de personas que eso es imposible. Yo creo que eso la gran mayoría de, de personas eh, lo entienden y de hecho, pues bueno, eso nos llega, ¿no? Que, ¿no? que no tocaba el año pasado por la situación, este año no toca y cómo podemos reconvertir eh, ...para que haya actividad, pues a través de conciertos... ...luego también hemos mm, intentado de que este sector de población más joven... ...que vemos que día a día piden a gritos, pues eh, porque hay muchos... ...que no siguen las recomendaciones sanitarias... Pero luego hay un gran sector, afortunadamente, que sí que son responsables. Entonces, pues dotarles de algún tipo de ocio controlado y con seguridad para evitar que se vayan a hacer botellones o cualquier otro tipo de actividad no controlada. Y Yo creo que es un, un buen momento para que pues, pues velar que tengan algún bueno, pues, ocio lúdico pero con, con siguiendo siempre las recomendaciones sanitarias. Seguro que esto lo agradecen miles de personas, ya no jóvenes, también adultos. Se necesitan eh, eh, actividades sí, sí. que podamos escapar de, de lo que estamos sufriendo. Pero, ¿de qué sí. forma afecta las nuevas restricciones a estos conciertos? Porque hay limitación también de aforos. Sí. Bueno, nosotros la verdad que desde el inicio fuimos muy, muy cautos en previsión de que pudiera suceder lo que, lo que ha sucedido, ¿no? que han bajado aforos y, por ejemplo, en la Miguel Hernández de un aforo de 4.000 desde el inicio lo dejamos en, en 2.000, o sea que eh, estamos por debajo, de, de momento a nosotros la limitación de aforos, como fuimos muy precavidos, no nos ha afectado, o sea, está según la programación Ajá, inicial. Pues dígame los aforos que tienen la Miguel Hernández en, en eh, las noches los... musicales en elche Che 2000, ¿Y, ¿y qué otros escenarios hay? Bueno, tenemos también, como bien decías, que nos hemos enfocado al público joven, pero la verdad que este año con estas, la verdad que van a venir 29 artistas y grupos musicales, eh, hemos intentado agradar eh, a todos los gustos musicales y también, sobre todo, a todas las, las edades. Tenemos eh, las nights Entre Panneres, que es en la Rotonda Municipal, ahí hemos enfocado a tributos. ...por ejemplo tenemos tributo a Último de la Pila... ...Joaquín Sabina, Héroes del Silencio... ...y luego también otra parte dentro de la Smith ...entre palmeres lo hemos enfocado... ...a un público un poquito mayor... Pues que, ...por ejemplo eh, hemos hecho, enfocado un tributo a Mocedades... ...a Camilo Sesto, eh, ...la Década Prodigiosa, Ava, eh, ...bueno pues ahí también eh, cogemos una franja de edad... ...un poquito mm, más alta... Luego también hay una gran variedad de, como te decía, de gustos musicales, este año va a haber pop, rock, música indie, eh, también soul, jazz, en fin, trap para los jóvenes, rap. La verdad que hemos querido, pues, eh, como te decía, Tazuela, es que tenemos, tenemos todos los, los, los, un amplio abanico de uh -huh. estilos musicales, pues para llegar a la máxima gente posible. Grupos indie, flamenco, ha, ha, hemos puesto eh, dos bandas muy, muy buenas en valenciano. Uh -huh. eh, Tardor, por ejemplo, es una banda que toca música indie, eh, pop. Eh, tenemos el diluvi, en fin, hay un gran abanico para albergar, como te decía, gustos eh, musicales y franjas de diferentes franjas de edad. ¿Y los escenarios están preparados? Porque hemos visto como la rotonda del parque municipal ha sufrido obras, eh, eh, Lorde Ordebaix no sé cómo estará y el aparcamiento estará supongo que preparado porque eh, ya eh, son muchos los años en que se han hecho allí conciertos multitudinarios. Sí, nosotros, bueno, la rotonda ya, las obras acabaron hace, hace ya tiempo, la rotonda está lista, de hecho ya se han hecho varios actos a posteriori de esas obras. Los de Vice ya hemos hecho, por ejemplo, este fin de semana ya hicimos un concierto de música festera, de Moros y Cristianos, esos dos escenarios están listos. Y luego, pues el montaje ya mmm, para lo que es eh, este tipo de conciertos, pues como todos los años se hará, eh, al inicio de la primera semana de, de, de agosto, antes de comenzar los conciertos, por supuesto. Pues ya que el aforo está limitado, eh, ¿desde cuándo se pueden adquirir y cómo las entradas? ¿Y las entradas ya están a la venta, ya se pueden adquirir a través de la plataforma Lo más Pique. Y, y bueno, y la verdad que hay pues, conciertos gratuitos, otros con precios más reducidos. Lo que nosotros hemos intentado es que todo este año tuvieran conciertos gratuitos luego pues sabes que siempre en el Ordevice eran entradas eh, con precios más simbólicos, entre 5, 10, 15 euros máximo, y luego con, con eh, las eh, noches musicales en Elche, la, en la, en la planada de, de la de Miguel Hernández, eh, lo que hemos hecho es subvencionar todas las, las actuaciones, es decir, por ejemplo, el sábado 7 que comienza, comenzamos con Danza Invisible, La Frontera y La Guardia, Pues eh, ahí esa actuación son eh, 15 euros, como son tres artistas, al final la entrada te sale a 5 euros. ¿Eh? Son uh -huh. artistas que a lo mejor es una entrada por cada uno de ellos, te costaría 30, pues en este caso a 5 euros las podemos adquirir. El domingo 8 tenemos a Miscafeína, Elefantes, La vibración Roja, pues igual, la entrada son tres artistas, que estará sobre unos 25 euros, pues la entrada nos costará en torno a los 7-8 euros, eh, contando por artista. Y así sucesivamente hemos ido subvencionando eh, para que abaratar el coste de, de esas entradas. Sí. Luego tenemos a Vered, sí. a Lola Índigo, en fin, eh, a El Arrebato, Miguel Ríos, tenemos muchas actuaciones que ya te digo, pues con precios más uh -huh. económicos. Eh, empezáis con Danza Invisible y otros, y el 15 de agosto ¿con quién termináis? El 15 de agosto tendremos en... en bueno, hay que darle protagonismo a Lorde Device a las noches de Lorde Device que ahí cerraremos como todos los años con la coral ilicitana que, que, bueno, que es como un pequeño homenaje si ellos todos los años tocan y hacen un pequeño homenaje a la Mare de deuda, a nuestra uh -huh. querida Vicente de la Asunción Y, eh, eh, Mariola, eh, esto es en cuanto a los conciertos, ¿es verdad que ustedes hicieron una modificación presupuestaria en el último pleno de 300.000 euros para, sí. precisamente, subvencionar y conseguir que estos conciertos sean gratuitos o con precios más reducidos? Sí. Pero, sí, que... pero ahí te quiero, si me lo permites, hacer una eh, matización. Es decir, esa modificación presupuestaria de ese importe no es para agosto solo. Ah. Es decir, eso es de, de, de, de se de ese cuenta que, que nosotros eh, en fiestas, concretamente al inicio de, del presupuesto de este año, como se entendía que no iban a haber fiestas al uso, se, se la no se le dotó prácticamente presupuesto. Claro. Eh, es decir, y para poder llevar a cabo estas actuaciones. ...y lo que queda de año se hizo esa modificación presupuestaria... ...que eso no quiere decir que esos 300.000 euros sean para agosto. Bueno, eh, yo le iba a preguntar si en ese dinero eh, cabe la posibilidad... ...o, o ustedes han pensado del de, eh, alumbrado festero... Eh, ...¿vamos a tener alumbrado festero aunque no hayan fiestas patronales? A ver, eh, no, este año en agosto... De, de, ...vamos a ver, el alumbrado de, de fiestas de agosto... Eh, ...su objetivo es pues que vaya por los recorridos donde habitualmente desfilaría moros y cristianos, o la eh, procesión o la ofrenda de la Virgen, como no va a haber ninguno de esos actos, pues se ha entendido de que tan solo van a haber conciertos, pues no era necesario, eh, digamos, gastar ese dinero si no va a haber fiestas al uso. Pero sí, habrá conciertos. Pues sí. eh, Mariola Galeana, eh como concejal también de Sanidad, esta entrevista la tenemos que terminar porque usted se marcha ahora a la Marina a presentar esa campaña de Les Playes en Sefum. Una campaña sí. que viene muy bien en estos momentos, sobre todo por eh, aquello de eh, evitar los contagios. ¿El fumar en la playa no se debería o, o cómo? A ver, es una recomendación, no es una prohibición. Eh, es, eh, la, la distinción de, de playas Sensefum, eh, la, la dota la eh, bueno, Consejería de Sanidad a través de la Dirección General, que de hecho va a venir la Secretaria Autonómica de Sanidad y Salud Pública y la Directora de Salud Pública del CE, me acompañarán hoy. Y, y bueno, es una recomendación, y aparte por el tema de, del COVID, no de que hay que evitar en la medida de lo posible, que si no hay distancia suficiente, el fumar. Esto yo creo que ya debe de quedarse, pues, eh, un poco, pues, bueno, sabemos todos que daña el medio ambiente y, por supuesto, siempre pensando en primera persona hacia nosotros. Así que, bueno, pues, si, si evitamos eh, fumar, pues muchísimo mejor. Pues, eh, evidentemente, eh, es un encuentro informativo importante el que van a presentar esta campaña por eh, también las personas, los responsables que acuden de salud pública, ya que hay que preguntar por ese avance de la vacunación que usted acaba de mencionar que va a buen ritmo y que se espera uh -huh. eh, alcanzar en el mes de agosto pues, a los 20 añeros, para Eso. evitar y frenar eh, estos contagios y evitar que la tasa de incidencia siga subiendo, al menos aquí en el Chemariola Galeana, muchas gracias por las no fiestas que va a ofrecer <risa> al pueblo leicitano. Muchísimas gracias a vosotros. Buenos días.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues lo han escuchado ustedes, es un amplio abanico de conciertos... ...lo que está organizado y programado para el 7, 8, 9 del 7 al 15 de agosto... ...para ese, esa semana de las fiestas patronales. No tendremos actos peceros, pero sí actos musicales... ...y además con artistas como Miss Cafeína, Elefante... Miguel Ríos, Lola Índigo o Beret. Pues vamos a escuchar a Lola Índigo y a Beret en Cómo te va. Yeah, yeah, yeah. Uh, aunque sé que el cielo necesita... Ik heb het gevoel dat ik het heb. Tuve miedo en toen me cogiste. Me consolaste en luego me huwiste. Fuib criminal lo que toen me hielpte. Regué la flor en toen la pudiste. Tu era metal en toen me hociste. Me echaste la culpa en luego te Yo no quise ser la primera, Ni el amor de tu vida, siquiera. Fui tu amiga, fui tu consejera. Me dejé llevar en no valio la pena. No. Kijk, hoe gaat het? Meestal moet ik een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een Nada como me si no Hoe Cómo te explico que no era por ti? Cómo te explico si ver no estás aquí? Te prometel que no het sentido porque en realidad ya estábamos allí. Pero ella se va, se va, se va, sabiendo que añora lo que deja atrás, porque ella se irá, se irá, se irá, solo porque nunca me subdespera. Tú eres como el viento y ya no te respiro, nunca fuimos lento, es que nadie camino, yo no estoy sé con nadie, tú solo conmigo. Nos cortamos yo casi crecimos. No quise ser la primera, ni el amor de tu vida siquiera. Fui tu amiga, fui tu consejera, me dejé llevar y no valió la pena, no. ¿Dónde vas? ¿Cómo te vas? Me pregunta si han sido yo más. Recuerdo no se va, no momento que vuelvas a ahora, donde estás, como te va, la segunda se hace. Tu recuerdo no se va, no momento que vuelvas a ahora, que ya no estoy cambiar, Ya me discuta, tú fuiste. No, no vuelvas, yo ya no confío Cuando está a cerca solo siento frío Llorar en mis al vacío Yo saldré de esta pero no consigo. No quise ser la primera ni el amor de tu vida siquiera Fui tu amiga, fui tu consejera Me dejé llevar y no valió la pena No ¿Dónde estás? ¿Cómo te no, se Recuerdo no se va en el momento que vuelvas a llorar dónde está cómo te va desde cuando habíamos sido tuya recuerdo no se va en el momento que vuelvas a llorar yo no yo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 Son las 10 y 22 minutos y comenzamos aquí nuestra ronda de noticias y hoy vamos a comenzarla totalmente al revés porque el tiempo nos ha situado en el mapa de las ciudades valencianas donde ayer alcanzamos las temperaturas más elevadas junto a Orihuela. Sepamos qué va a ocurrir con el tiempo a partir de hoy y de los próximos días. Eso nos lo cuenta nuestro geógrafo Vicente Bordona.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 Muy buen día, ya ha terminado el episodio de altas temperaturas Está entrando una masa de aire polar Y hoy los valores térmicos se van a desplomar Durante esta madrugada entraba el viento de componente marítima Se normalizaban las temperaturas Pero al filo de la medianoche Alcanzábamos aquí en la estación meteorológica de Telaez Temperaturas que rondaban los 32 grados Soplaba viento moderado de noroeste Viento de poniente recalentado, reseco ...lo dicho, conforme avanzaba la madrugada... ...se activaba el viento de componente marítima... ...la mínima aquí en la estación meteorológica de Teleel... ha rondado los 23 grados... ...en el sur del Camdeelche mínimas... ...en torno a los 22-23 grados... ...en Santa Pola la temperatura no ha bajado de los 24 grados... ...hoy la jornada va a estar marcada por la estabilidad atmosférica... ...con predominio de cielos despejados... ...apenas veremos algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto... En el último tramo de la tarde el viento flojo de nordeste por la mañana a partir de mediodía se activará el sistema de brisas con vientos flojos de sureste. Las máximas absolutas de hoy se han alcanzado lógicamente al filo de la medianoche pero durante las horas centrales del día, primeras horas de la tarde, está previsto que alcancemos aquí en la ciudad unos 27 grados. En buena parte del territorio no pasaremos de los 28 o 29 grados. Temperaturas agradables o incluso bajas para la época del año en la que nos encontramos... ...que nos van a acompañar por lo menos hasta el jueves. Mañana miércoles, predominio de cielos despejados, máximas en torno a los 28 grados... ...mínimas que no bajarán de los 22 grados. El jueves eh, alcanzaremos los 29, veremos algunos intervalos de nubosidad... ...y a partir del viernes, con el avance de la masa de aire tropical continental... Subirán las temperaturas no tanto como ayer, lógicamente, para el viernes 30 grados, el sábado 31, sensación térmica de bochorno. Pues gracias Vicente Bordonado y ahora vamos con la crónica deportiva con nuestro compañero José Antonio González. Cuéntanos. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol ha hecho oficial el tercer fichaje para la nueva temporada. Era un secreto a voces, pero faltaba la confirmación del club y llegó en la noche de ayer. El guardameta Kiko Casillas es el elegido para reforzar la portería franjiverde, donde va a competir por el puesto con Edgar Badía. El catalán llega en calidad de cedido por una campaña tras alcanzar el Elche un acuerdo con su club de procedencia, el Leeds United. Se trata de un portero con una trayectoria consolidada en el fútbol fútbol nacional e internacional. Tras destacar en la cantera del Real Madrid Casillas se marchó al español en primera división y tras dos etapas en Cádiz y Cartagena regresó al conjunto perico donde se consolidó en la máxima categoría del fútbol español y fue convocado por la selección española absoluta tras haber pasado por las categorías inferiores del combinado nacional. Esta trayectoria propició su vuelta al Real Madrid en el que estuvo cuatro temporadas. Las dos últimas campañas ha sido una pieza importante en el proyecto del Leeds United y ahora llega el Elche para lograr la permanencia se trata de la tercera incorporación después de los fichajes de los defensas Pedro Vigas y Enzo Rocco. Por otro lado, la plantilla ilicitana continúa con su concentración de pretemporada en la finca Golf de Algorfa y lo hace a base de sesiones de trabajo. Ayer el equipo de Escrivá completó un doble entrenamiento, mientras que para esta jornada de martes está prevista otra doble sesión, matinal a partir de las 9 y vespertina a partir de las 6 y media. La semana concluirá con la disputa del primer amistoso de pretemporada contra el Atromitos de la Superliga Griega en la ...las instalaciones deportivas de Pinatar Arena... ...hasta luego... ...hasta luego José Antonio... ...y ya cerramos la ronda de noticias... ...con Salvador Campello... ...que lo tenemos aquí... ...en nuestros estudios de Tele Radio Marca... ...muy buenos días Salva... ...hola ¿qué tal, muy buenos días... ...en este martes de datos... ...martes datos... y trece... ...martes y trece, bueno... ...dimes que los datos son buenos... ...no, verdad... ...son datos... ...vale... Son la concejal de, de Sanidad ha dicho que la incidencia sigue subiendo. La incidencia sigue subiendo. En este momento está en 155,9, es decir, 156 casos por cada 100.000 habitantes. Son 30 puntos más por encima de lo que teníamos el pasado viernes, pero es que se sigue eh, registrando cada vez más contagios. Entre el jueves y el domingo se registraron hasta 125, 125 nuevos contagios. Estamos lejos de esas marcas que nos asustaban en la tercera ola. Sí. Tampoco estamos como hace un mes en el que apenas notificábamos 30, 20, 20, 17, 15 casos durante el principio del mes de junio, finales de mayo, principios de junio. Ahora estamos en 125. Lo bueno es que no hay fallecidos. Eso sí, la presión hospitalaria sigue aumentando. Eh, todavía no tenemos los datos de, de hoy. hoy. Pero ayer conocimos que durante el fin de semana, coincidiendo además con estos 125 nuevos contagios, ocho personas estuvieron, acabaron ingresadas en el Hospital General, cinco de ellas eh, en el Hospital General y tres en el Vinalopó, eso sí, ninguna en la UCI. Bien, pues son datos, como has dicho tú al principio. <risa> ¿Tenemos previsiones para hoy? Pues sí, y bastantes además, porque por un lado, como hemos escuchado a la concejal de Sanidad decir... ...hoy se presenta esta campaña de, Elche, de las playas de Elche sin humos, no solamente por un tema de COVID... ...sino también quieren que se quede después por el tema de salud, pero sobre todo estamos atentos... ...porque el Partido Popular nos ha convocado a una rueda de prensa para hablar del mercado central... ...no sabremos qué novedades van a presentar respecto al mercado central y más después de que a partir se haya confirmado que se marcha de Elche que el Pymes haya tomado posesión de forma oficial del mercado provisional, queriendo hacer las instalaciones de la avenida de la Comunidad Valenciana definitivas y para ello buscar una alternativa verde eh, en un sitio cercano. Y no son las únicas previsiones porque en la UMH se va a presentar el coche de carreras con el que van a competir este año en esa carrera internacional. Saben que de la universidad desde el inicio ha estado siempre eh, compitiendo en esa carrera de eh, la Eco Marathon, en este caso, eh, el certamen se llama Internacional Moto Student y la UMH con su equipo Racing Team va a presentar a las 11 coches de carreras que cada año, pues durante todo el curso, elaboran precisamente los distintos estudiantes para poder competir en esa carrera. Pues Así adelante. que la agenda está bastante completa. Sí, eh, por ah, y estamos muy atentos a la entrevista que ahora, en una hora, ah, sí, tendremos claro. aquí en Televisa con Javier Berenguer, sí. porque, como saben, ayer se reunió con el presidente Chimo Putz para hablar de ese trasvase Tajo Segura y de las desaladoras. Sí, eh, hay que preguntarle muchas cosas a Javier Berenguer porque ayer también eh, se, se hizo público en unas jornadas que organizó el sindicato del que él es vicepresidente un informe de un catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Politécnica de Madrid en el que dice que los cálculos eh, realizados por el Ministerio para fijar el caudal ecológico del Tajo pues se han basado en datos desfasados. Así que veremos Si sí, ese informe es la clave de todo esto para alegar eh, con eh, datos técnicos y veraces contra eh, los cálculos del Ministerio porque, según esos cálculos, pues, los caudales suben hasta un 8,5 y eso significa pues, trasvasar menos del 70% del agua que en estos momentos se trasvasa. Bueno, estaremos muy atentos. Sí, hay muchos asuntos sobre el agua. Eh, Salva, muchas gracias por este resumen de la actualidad en esta jornada de martes y 13. A la una volvéis. <risa> Más información aquí en el 101.4 con Ana López y Manu García y a partir de las nueve y media todas las imágenes en Telenet. Y ahora inmediatamente vamos a entrevistar al concejal de seguridad también para hablar de los dispositivos y de las restricciones que ayer el TSJ avaló. 101.4 Teleelch Radio Marca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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 34 minutos de la mañana y nosotros vamos a hablar con el concejal, lo hemos anunciado, de Seguridad Ciudadana Ramón Abad, porque el TSJ, el Tribunal Superior de Justicia, avaló ayer el toque de queda en 32 municipios y ha limitado las reuniones sociales a un máximo de 10 personas tanto en espacios públicos como privados limitaciones que desde ayer eh, se han puesto en funcionamiento y que se deben cumplir mientras que el resto de restricciones anunciadas el jueves por Chimopuch se aplicaron este pasado fin de semana como endurecer los botellones cerrar el ocio nocturno o adelantar el cierre de la hostelería a las doce y media de la noche, además de reducir el horario de la venta de alcohol. Son eh, medidas necesarias para frenar los contagios, al igual que el dispositivo de seguridad que desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha para controlar el cumplimiento de las mismas. Pues hoy hacemos balance de ese primer fin de semana y lo hacemos con Ramón Abad, a quien saludamos. Muy buenos días, Ramón. Hola, buenos días. Balance del primer fin de semana con esas restricciones que se pudieron aplicar. Bien, pues eh, ya desde el primer momento del viernes tuvo que la policía local de Elche eh, organizar un amplio dispositivo porque en primer momento lo que se trataba era de dar cumplir a cuenta información, sobre todo a establecimientos eh, sobre las nuevas restricciones, establecimientos como eh, grandes almacenes, pequeños comerciantes. Eh, en primer lugar, de ese cambio o modificación del horario de la venta de alcohol, que en este caso era que desde las ocho de la tarde ya no se podía vender alcohol, y también a los comercios de hostelería, restauración, bares, restaurantes, cafeterías, eh, para informarles también de, de, del horario nuevo horario de cierre y también de las nuevas restricciones de en cuanto a foros y número de personas que... Eh, pueden, podían sentarse en mesas tanto en interiores como en terrazas. Eso fue el viernes, eh, desde primera hora de la tarde, y luego ya por la noche, por la noche, pues se hizo especial hincapié en las zonas calientes, zonas sensibles, eh, proclives a que la gente se pueda reunir a hacer la plática de esta del botellón. Mm. Pues bien, al final el fin de semana se, salto, se saldó con 21 actas de sanción por consumo de alcohol en vías públicas, de un total de 61. Y, y bueno, eh, seguimos, seguimos los próximos fines de semana eh, con estas medidas y, por lo tanto, eh, la Policía Local de Eche mantiene los operativos, mantiene los dispositivos para que en todo momento se puedan cumplir a la perfección estas nuevas normas. El viernes la consellera de Justicia anunciaba una modificación de la normativa sancionadora eh, para perseguir eh, los eh, botellones porque ya son considerados como falta grave. Pero decimos botellones, pero usted ha, ha mencionado que se han eh, bueno, pues, eh, redactado 21 actas de denuncia por consumir alcohol en la vía pública. Botellón y consumir alcohol en la vía pública... Es lo mismo, da igual que sí. haya una, dos personas consumiendo en la vía pública que 100? Eh, el, sí, la ¿cuándo, falta ¿cuándo? es grave y, y, qué, y qué sanciones son las primeras que se han impuesto en el Che por, por consumir en la vía pública. Cuando hablamos de consumo de alcohol en la vía pública es ese consumo de alcohol eh, que le llamamos eh, coloquialmente el botellón, pero es ese consumo que no está regulado, que no está regulado, que es eh, fuera de cualquier eh, comercio, establecimiento de hostelería, restauración, etcétera Por lo tanto, eh, lo que tú acabas de comentar está en lo cierto. Sea una persona o sean 100, no está permitido ese consumo de alcohol en la vía pública fuera de los sitios reglados. Y sí que es cierto que la Consejería ha cambiado el régimen sancionador para decretarlo como falta grave, falta grave, Que va desde los 300 euros de sanción hasta los 30.000, hasta los 30.000 en función de la gravedad del hecho. También en, el, en la modificación del régimen sancionador eh, se trata de agravar las sanciones para aquellos organizadores de este tipo de eventos eh, que están eh, considerados eh, no reglados. Y también lo que se hace es eh, tratar eh, en este nuevo régimen sancionador sancionador al botellón como un problema de salud pública aquí lo que se persigue en sí no es tanto el consumo de alcohol en la vida pública no es una eh normativa anticonsumo de alcohol sino que el hecho de juntarse con otras personas de relacionarse con otras personas a consumir alcohol sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad es lo que está propiciando que esté aumentando el número de contagios por lo tanto El, el, la carga de la prueba que en este caso tenía que hacer la policía, eh, los agentes de la autoridad, para eh, verificar si se estaba consumiendo o no alcohol, ya con este cambio de, de la norma sancionadora desaparece y el hecho de juntarse eh, para beber cualquier tipo de bebida ya eh, se considera que eh, se está infringiendo esta, esta nueva normativa». Eh, los botellones eh, en Elche, eh, este fin de semana, eh, con esas 21 actas de denuncia, eh, ¿cuántos botellones se han podido eh, pues, eh, desmantelar? Al final, pues, son eh, 21 sanciones las que han procedido a levantar eh, los agentes de la policía local de Elche: eh, 21 sanciones de, de botellones, de diversos botellones que se estaban realizando en, eh, en la vía pública. Al final eh, tenemos que ser conscientes de que la policía no puede llegar a todos los sitios, claro. de que no podemos poner un policía eh, por cada ciudadano, eh, pero que hay que ser también realistas y saber que ante cualquier requerimiento, ante cualquier llamada y también uh -huh. en estos eh, operativos especiales la policía local, también la policía autonómica y el cuerpo nacional de policía están de manera coordinada trabajando para. Eh, ser conscientes de que la actividad propia del botellón, uh -huh. más allá de que si se está consumiendo alcohol o no, el hecho de relacionarse en distancias cortas, sin guardar la distancia de seguridad y sin mascarilla, es lo que está propiciando a día de hoy que haya un índice muy elevado de contagio. Por lo tanto, eh, es una cuestión de salud pública y la que tenemos todos que ser conscientes uh -huh. a estas alturas en las que nos estamos jugando. Y en estos momentos la policía también tiene otra normativa más que debe controlar, que se cumpla, y es que las reuniones en casas o fuera de ellas no sean de más de diez personas, porque si, los, si se sobrepasa ese número también hay sanción. Sí, esto es lo que vino a avalar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el día de ayer, ante la petición del Consejo de la Generalitat Valenciana, Y es una cosa que hay que tener en cuenta ya porque entró en vigor desde anoche mismo. Es que esas reuniones sociales no regladas, esas reuniones también, era un poco relacionado a lo que estaba explicando con anterioridad de los botellones, uh -huh. pues tanto en el ámbito eh, público como privado eh, no van a estar permitidas durante los próximos 15 días. Más que todo para eh, ser conscientes de que son medidas que lo que buscan es eh, frenar y paralizar el elevado número de contagios. En reuniones, donde hacemos este tipo de reuniones de forma rebajada, de forma social, eh, donde no se guardan normalmente las distancias de seguridad, donde no se utiliza la mascarilla y donde se está viendo, se está constatando que el virus está acampando a día de hoy a sus anchas y que o paramos en este número de contagios o ya estamos viendo cómo la tensión hospitalaria pues está creciendo y en las próximas semanas puede seguir creciendo mucho más. Eso es lo que le iba a preguntar. Eh, le preocupa eh, cómo hemos subido de índice de el, eh, el porcentaje de incidencia en la población. Nos situamos ya en 150 y algo. Y el, el, los ingresos hospitalarios que hemos pasado de, de tener cero vacíos a tener ocho ya ingresos en planta, aunque es verdad que la UCI está vacía. Sí, está claro. Claro que nos preocupa. Eh, también eh, nos preocupa el hecho de que sea gente joven la que a, a día de hoy tenga todos los números para y sean los que están ocupando la, las camas de, de los hospitales. Eh, es un hecho a destacar de que las UCIs eh, no tenemos esta misma atención, eh, pero sí que es cierto que ayer hubo un dato que dio la conselera de Sanidad. de que eh, prácticamente al sector más joven de edad, al a grupo de edad de, de entre 20 y 39 años, que quizás eh, pues son en su mayoría asintomáticos una vez que son contagiados por el virus, pero está demostrado que ese 10%, un 10% que sea a no tener síntomas en principio, a la larga deja secuelas en su cuerpo, deja secuelas en su vida y por lo tanto Es una cuestión también que hay que tener muy en cuenta y hay que ponernos manos a la obra y ponernos otra vez en máxima alerta y en hacer uh -huh. aquello que sabemos hacer muy bien en nuestra ciudad y en la comunidad valenciana, que es cuando hemos tenido un riesgo extremo, uh -huh. eh, hemos sabido hacer las cosas eh, muy bien. Eh, ...para bajar el número de contagios. Bien, una de las cosas que se hace en riesgo extremo... ...y que ya también lo ha avalado el TSJ... ...es el toque de queda, volver al toque de queda. ¿Qué porcentaje o es? Sea, ¿A qué número tenemos que llegar de incidencia... ...para que eh, haya toque de queda en el Che? De momento estamos alejados. ¿Son 260 casos acumulados por cada 100.000 habitantes? es una serie de parámetros, eh, en primer lugar de ese índice de eh de contagios eh, de los últimos 14 días que no supere los 260, pero también eh, hay otras variables como el número de ingresados en planta, el número de, de ingresados en UCI y también eh el índice el grado de que tenga el virus de propagación, la velocidad con la que tenga el virus de propagación, por lo tanto el índice de reproductividad mm. del virus Por lo tanto, son esas variables las que se tienen en cuenta que, si bien podemos darnos por satisfechos, porque a día de hoy no estamos en ese riesgo extremo y eh, no estamos eh, en esos municipios que desde anoche ya tuvieron que implementar otra vez el toque de queda, pues eh, que al ritmo actual no tardaremos mucho eh, en entrar en ese riesgo extremo si no somos capaces de cortar y de volver otra vez a extremar las precauciones y evitar en eh, la medida de lo posible, pues esas reuniones sociales, esa eh, relajación en las normas que hemos tenido en los últimos sí. tiempos, que ha propiciado que, que el virus... Pues pueda seguir escalando. Pues Ramón Abad, como concejal de Seguridad Ciudadana, queríamos preguntarle, evidentemente, por el dispositivo de seguridad y por las nuevas limitaciones que se han eh, aplicado a partir de este fin de semana para frenar los contagios. Pero también como secretario, vicesecretario de Organización del Partido Socialista del Che, queríamos preguntarle por la re remodelación del Gobierno de Pedro Sánchez. Aún no hemos tenido oportunidad de hacer eh, esta pregunta a ningún responsable socialista. Ramón ¿Se esperaban ustedes todos los cambios que ha hecho Pedro Sánchez en el Gobierno y, sobre todo, el de Ábalos? Bueno, pues ya era algo que se venía cociendo en los círculos de la política española. Eh, es cierto también que siempre que hay una gran crisis, eh, cuando se está ya a las puertas de, de, de poder pasar esa, esa crisis y pasar a otra fase, que es la de la reconstrucción, la de la recuperación, Es eh, de manual que se, se propicie un cambio de gobierno para darle un nuevo impulso a las políticas públicas y es lo que ha hecho el presidente del gobierno dentro de sus prerrogativas y su potestad que tiene, eh, en este caso, conferidas en la Constitución Española. Eh, es cierto que se esperaba una cierta remodelación. El presidente, eh, pues, nos, eh, nos, el sábado dio a conocer una remodelación de calado, una remodelación que ha afectado a ministerios eh, fundamentales, troncales de la acción política del de Gobierno. Ante eso, ¿qué tenemos que hacer el resto de, de responsables políticos, responsables públicos y militantes del Partido Socialista? Una vez que se ha producido la crisis de gobierno y el nuevo Gobierno ya está en marcha, ya está trabajando, y ya está ejerciendo plenamente sus funciones, es apoyar y respaldar eh, las políticas públicas que vaya aprobando eh, este nuevo gobierno y a partir de ahí pues iniciar esa fase de reconstrucción, esa fase de recuperación económica que mire hay una de las cosas que hay que tener muy en cuenta también, es que el área económica muy importante para, para esos fondos de la Unión Euro Europea puedan llegar de manera eficiente a todos y cada uno de los rincones de nuestro país el área económica no se ha tocado por lo tanto es un espaldarazo Es un respaldo también a, a esas políticas públicas la área económica. Ramón, eh, usted se esperaba lo del ministro José Luis Ábalos y el, no solo abandonar el gobierno, sino también la secretaría del Partido Socialista. ¿Qué, qué ha pasado con Ábalos y con Sánchez, el mayor eh, defensor sanchista de la Comunidad Valenciana? ¿Qué ha pasado con él? Bueno, propio compañero Ábalos ayer eh, hizo un comunicado para explicar su marcha de la Secretaría de Organización del Partido Socialista y dijo que era, una, era lo mejor para, para él como persona y para él políticamente. Eh, las razones eh, al final pues, se quedarán entre las dos personas que han sido eh, responsables de, de esta salida, que es el propio José Luis Ábalos y el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez. Eh, hasta ahí, pues entonces, máximo respeto, eh, es sí que es cierto, ante la pregunta que nos hace, porque no esperábamos eh, esta salida, eh, si se tuviera que producir algún cambio, sobre todo lo que es la órbita de la dirección federal del partido, tenemos un congreso convocado para el mes de octubre, y de haberse hecho ese cambio, lo, mm, lo normal es que se hubiera producido en ese congreso, claro. pero bueno, compañero José Luis Ábalos, ha decidido abandonar la, sobre todo la Secretaría de Organización antes de, de ese Congreso, ha expuesto sus razones, eh, máximo respeto a esta decisión, máximo respeto también a la potestad del presidente de Gobierno de eh, separar y a nombrar a los ministros que él considere y por lo tanto a partir de ahí reconocer sobre todo el gran trabajo, el inmenso trabajo que ha hecho el compañero José Luis Ábalos tanto en la Secretaría de Organización del Partido como en el Consejo de Ministros Y el compañero Ábalos es una persona que esté donde esté, eh, va a ser su opinión eh, Tenida muy en cuenta por todo el partido socialista eh, Porque es una persona con mucha experiencia, con mucha personalidad Y sobre todo una persona que ha estado en los momentos buenos Pero sobre todo dando la cara en los momentos malos del partido socialista Que han sido malos y muy duros eh, en, en, en muchos años, en muchas épocas de los años de militancia de, de este compañero eh, sí eh, la verdad es que ha, ha, habría que escribir muchos muchos ríos de tinta sobre sobre lo que hay detrás de, de su marcha pero Ramón eh, has, has hecho mención al Congreso socialista de octubre qué va a pasar entonces en ese Congreso Chimopuch lo va a tener muy fácil eh, en ese Congreso creo que se decide si es, las candidaturas para la presidencia de, del gobierno botánico qué se va a decidir No, en este Congreso, en octubre, que es el Congreso Federal del Partido Socialista, lo que se decide es la continuidad de Pedro Sánchez como secretario general, que por supuesto está más que asegurada y será donde se elija una nueva dirección política y también donde salga la próxima línea de acción, eh, el próximo plan de trabajo de la dirección del Partido, del partido Socialista para los próximos cuatro años. Eh, ah, luego... yo pensaba que el PSPB también tenía congreso. No, no sí, tiene. De, después, después de ese congreso federal vienen los congresos regionales, uh -huh. eh, provinciales y locales, que se, hay un calendario ya establecido, que eso eh, será en el, en el último, en el último fase de este año y principios del año que viene, donde se tienen que renovar todas las direcciones y pues al final, eh, yo creo que lo oportuno y lo conveniente y lo prudente siempre es que eh, cuando estén convocados todos esos congresos será momento para valorar eh, la decisión que tome eh, cada responsable político de continuar o no y de que si se siente eh, respaldado por la mayoría del partido. Entonces, es, eh, para finales de año, principios del año que viene se hablará incluso aquí en Elche de quién eh, puede sustituir a Carlos González en el caso de que no mmm, haya reelección. Eh, no se presente de nuevo. Lo que se, lo que se elige es, es la dirección del partido. Ah, claro. El actual Alejandro Soler. secretario vale. general. Que no. no van a hablar de candidaturas locales ni, ni autonómicas. Es Alejandro. Es Alejandro Soler, no es Carlos González. Bien. Carlos González es el alcalde, el secretario general del Partido Socialista en el che es Alejandro Soler y Alejandro Soler continuará y presentará otra vez la candidatura para volver a ser secretario general los próximos cuatro años. No se habla de candidaturas a presidencia de gobierno, ni de candidaturas a la comunidad autónoma, ni al ayuntamiento. de este. Estamos hablando de procesos internos, de procesos orgánicos para renovar, uh -huh. en este caso, las direcciones de los partidos. Pues hablando de la remodelación, Teresa Rivera, la ministra, no se marcha, se queda. Ramón Abad, ¿por qué los socialistas de Elche consideran que no debe dimitir Teresa Rivera? Eh, al final, eh, lo que, eh, en este pleno extraordinario que tuvimos el viernes de la semana pasada, el Partido Popular presentó, eh, por iniciativa, eh, la propuesta de este pleno, la celebración de este pleno extraordinario con una propuesta simplemente con la dimisión de la ministra eh, de Transición Ecológica y nada más. Nosotros quisimos hacer una serie de aportaciones ...aportaciones pactadas y conceptuadas por los regantes... ...que tenían que ver con el caudal ecológico del, del, del río... ...con las inversiones necesarias que tienen que llegar... ...para mantener esta infraestructura tan, ne tan necesaria... ...y el Partido Popular estaba en la fase... ...en la que está en este último año y medio... ...que es montar numerito tras numerito... ...y no dar legitimidad a lo que son las propuestas... ...que pueden venir en este caso del de, de adversario político... En definitiva, nosotros le dijimos que si servía de algo el pedir la dimisión de la ministra y en este caso que hacíamos esa serie de aportaciones. El Partido Popular se cerró en banda, por lo tanto no hubo eh, capaz ni siquiera por su parte de propiciar ese consenso, ese acuerdo para en aquello que estábamos eh, de acuerdo poder pactar una moción y sacarla adelante. Pero bueno, al final... Yo creo que que al al Partido Popular en este caso poco le importaba lo que eran las aportaciones que hiciéramos como grupos políticos el PSOE y Compromís, sino lo que iba ya premeditado y preparado era para montar un numerito más y dentro de esta estrategia que tiene de crispación y y de enfangar el terreno de juego para provocar esta desafección política que quieren provocar. Entonces, ¿por qué ustedes votaron en contra de sus propuestas? ¿Por qué no querían pedir la dimisión de Teresa Rivera? ¿Cuáles son las razones por las que consideran...? Es que el, consideran... Partido Popular, el Partido Popular no hizo ninguna propuesta. La única propuesta que Bien. hizo fue pedir la dimisión sí. de, de la ministra. Nosotros le dijimos si servía de algo, si era edificante si era propositivo el pedir la dimisión o era mejor eh, presentar una serie de opciones eh, a acá abajo los regantes que tenía que ver con el caudal ecológico y el aseguramiento de las inversiones. Cuando ellos van con su planteamiento máximo, que es eh, pedir la, la dimisión de la ministra, que realmente usted cree que la ministra va a dimitir, con lo que digan en el pleno del ayuntamiento de Elche, no. pues al final eh, vayamos a lo a aquello que es edificante, a aquello que es propositivo y aquello en la que se pueden sacar conclusiones de defensa sobre todo de esta infraestructura tan necesaria para nuestra ciudad y para nuestra provincia y no nos quedemos en lo meramente anecdótico que es lo que pretendía el Partido Popular desde un principio. Pues Ramón Abate, muchísimas gracias por explicar eh, también las razones que tuvo eh, su equipo de gobierno para mm, votar en contra de esa moción que se presentó por parte del Partido Popular enmendada por ustedes y en la que se pedía definitivamente eh, la dimisión de Teresa Rivera. Gracias. Muy bien, eh, buenas tardes, buenos días y un abrazo. 101.4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 tele -Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues quedan dos minutos para llegar a las 11 en punto de la mañana... ...y vamos a hablar ahora de teatro y también de arqueología. Porque este año se cumplen 25 años de la creación de la Fundación Universitaria... ...La Alcudia de Investigación Arqueológica y durante este verano... ...a partir precisamente de mañana miércoles... ...se recupera el Festival de Teatro Clásico de la Alcudia. ...el pasado año tuvo que ser online debido a la pandemia... ...y en esta novena edición pues vuelve la presencialidad teatral... ...al lugar donde fue hallada la Dama Leche... ...el programa incluye siete representaciones eh, teatrales... ...en las que eh, se rescatan pues mitos y leyendas sobre la tradición greco latina, desde visiones tanto clásicas como contemporáneas. Pues bien, para hablar de este festival tenemos con nosotros al director de la Alcudia, Alejandro Ramos, a quien damos la bienvenida, Alejandro. Muy buenos días. Hola, buenos días, Romario. Segunda dosis de la vacuna, ¿no? Vienes precisamente sí. del vacunódromo de IFA. Bien pinchado. Pues te agradezco que hayas hecho el esfuerzo de venir y menos mal que no te convoqué ayer. Si no, hubiera sido imposible. ¿Cómo fue el calor extremo en la Alcudia? Menos mal que no coincidió el 14 de julio con sí. este episodio extraordinario de calor. Pues nos coincidió con un día súper intenso en, en montaje de gradas, de focos. De, Madre mía, los, no quiero ni pensar. De hecho, fue de, de sol a sol, porque los técnicos de, de montaje se fueron porque se hizo de noche y por la mañana teníamos la excavación en marcha. Y con alguna, con alguna baja, porque a última hora de la mañana la verdad es que era insoportable. ¿no? Y allí ya de por sí que las temperaturas son altísimas, pues alguno tuvo que eh, irse a la sombra un poco mareado. Uh -huh. O sea que el Festival de Teatro Clásico se recupera y además también habéis recuperado las excavaciones. Sí, bueno, ya sabes que desde, desde 2017... ...se inició un programa de excavaciones financiado por el vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Alicante... ...de forma extraordinaria, con tres equipos eh, que siguen, que continúan y que eh, aún algunos años más eh, estarán... ...y que, bueno, que están dando resultados muy positivos. Y el Festival de Teatro, pues en la novena edición, eh, una edición muy especial... ...porque el año pasado se hizo un esfuerzo increíble desde la universidad eh, para mantenerlo vivo con esa edición, edición virtual que dio muchísimo trabajo y muy pocos frutos porque virtual y teatro son cosas que no, no casan, pero bueno, fue un, una, una, una prueba de, de, de, la apuesta por este festival desde la Universidad de Alicante y, y como digo, también es muy especial porque eh, el equipo de gobierno que ha estado durante ocho años en la universidad gestionándolo, que lo, lo, lo, lo vio nacer, que lo creó, junto con nosotros claro eh, ya no está hubo cambio de hubo elecciones hubo nuevo, ah, nuevo sí. rector y claro era una una manera de, de un peligro para que sí, se extinguiera cierto. el festival para que terminara para que lo dieran por concluido pero no todo lo contrario lo han han apostado por él y, y con mucha mucha fuerza con ...con nuevas ideas y con una promoción bastante interesante. Pues estamos hablando de una edición especial... ...luego sí. hablaremos de las excavaciones... ...porque sí. es la novena edición... ...pero se cumplen 25 años de la fundación... Sí. ...¿qué habéis preparado Alejandro para este festival? Bueno, vamos a hacer una, ...en la inauguración eh, del festival... ...vamos a dedicarle un... un... Una, un pequeño un momento a, a recordar eh, lo que lo que fue el 25 aniversario lo que son han sido estos 25 años pero eh, dejamos para más adelante para final para después del verano eh, el acto, los actos vinculados a este 25 aniversario. De los que ya o sea, que ya estáis cuenta. preparando actos sí, conmemorativos. Exacto. Es un año complicado también porque no sabíamos muy bien qué podíamos hacer y qué no. Claro. O sea, no podíamos quemar todas nuestras naves en, en eventos que luego no, no tuvieran cabida. Entonces, bueno, hemos, estamos preparando una, una publicación, una, una monografía muy interesante sobre el yacimiento, sobre todo lo que se ha hecho. Uh -huh. eh, vamos a, a, a preparar Exposiciones y diferentes eventos que, como digo, ya se irán anunciando en su momento porque queremos que sean en el último trimestre de, del año porque uh -huh. las excavaciones y este festival de teatro iban a acopar mucho nuestra actividad. Totalmente uh -huh. este verano. Y el sí. festival cuesta sudor, no sé si lágrimas, pero mucho sudor sí. ha costado por sí. las temperaturas que alcanzamos uh -huh. ayer. Hoy estamos más eh, fresquitos y está ya todo preparado, todo montado para mañana, inauguración. Se uh -huh. recordará el 25 aniversario Y qué habéis escogido para la inauguración, para abrir el festival de teatro clásico? Pues una obra que ha sido es la obra que, que, que representa. Bueno, sabéis que la primera, la primera semana es teatro de, Enseña, de enseñanza eh, con tres compañías. Eh, siempre la de la Universidad de Alicante y la de la Universidad Miguel Hernández de Elche que tiene un nivel espectacular, por cierto. De hecho, la, la Universidad de Alicante, la medea que es la que abre el festival, es una obra que ha sido bastante premiada en el Festival Nacional de, de Teatro Universitario que bueno son de de, de un prestigio eh, alto pero es que luego tenemos el, de nuevo al, al al colegio jesuita de Alicante que aunque sea eh, secundaria eh, puede alguien pensar que, que va a ser una, una representación menor Pero es que eh, ya han venido otros años y es espectacular el, el montaje que, que llevan este año con Ifigenia, una tragedia de Eurípides eh, que le van a sacar un partido tremendo porque ya no lo han demostrado en, en, en otras ocasiones. Es increíble el nivel que tienen. ¿no? Y luego la compañía Miguel Hernández de nuestra universidad local eh, trae una adaptación de Leonardo, de García Lorca. Ah, es, sí, las bodas de, de sangre. Las bodas de sangre, o sea... Uh -huh. o sea Va a ser algo, es un montaje bastante, bastante interesante, ¿no? Como verás, el programa de este año, tanto sí. en enseñanza como en profesional, va desde el siglo de oro, Shakespeare, eh, sí, García sí. Lorca, luego hay una tragedia, dos tragedias, luego hay una, una comedia, es muy, muy variado. Los encargados de hacer la programación en la Universidad de Alicante, de luego, eh, se han estrujado bastante los sesos para, para hacer una... Un y, festival completo. Eh, entonces, este teatro de enseñanza que dices, que son las compañías de enseñanza sí. que, jesuitas y sí. de las dos universidades, sí. ¿la entrada es gratuita no, o hay que pagar? Cinco euros. Cinco ah. euros y doce eh, euros para los profesionales. Y uh -huh. los tendremos mañana miércoles, sí. Medea, el jueves tendremos Leonardo uh -huh. y el viernes Icigenia uh -huh. de Eurípides uh -huh. eh, representado. sí. ¿A qué, hora? ¿A qué hora se representan? ¿A qué hora abren las puertas? Siempre a las 10 de la noche. Las puertas se abren a las 8 porque la idea es que la gente visite el yacimiento, y el museo y el centro de interpretación, que por supuesto estará abierto, en las mejores condiciones. Y nosotros sabemos que, que esas tardes de verano antes de que caiga el sol es un momento espectacular, un momento mágico para visitar el, el yacimiento, la temperatura, el ambiente que se genera es ideal. Y luego con la expectativa de ver la obra, la obra empieza a las 10 porque tiene que caer el sol para que los efectos de... de de luz, eh, todo el montaje de luz, que es un montaje muy, muy potente, eh, haga su, su efecto. ¿no? Entonces, como digo, siempre es un pack. Este año no tenemos cena, sabéis que siempre ¿Sí? había una cena con la, con la entrada, una cena temática, pero eh, por tema de COVID y, hemos decidido no hacerla, porque hacerla en unas condiciones eh, tan limitadas como nos tocaba hacerlo no, no valía la pena. Entonces, bueno, este año hay que llegar cenado o pasar un poquito de hambre. Y el que hayáis abierto las puertas dos horas antes de la representación, eh, eso significa, evidentemente, dais la oportunidad al visitante para que conozca el yacimiento, pero ¿le pondréis visitas guiadas o no? No, no tenemos No hay actividades, no, no. o sea, que el, al, a su aire recorre el, recorre sí, el museo sí, y el centro de interpretación sí. y las excavaciones también se pueden recorrer. Sí, sí, sí, todo, todo el yacimiento. Una maravilla. Uh -huh. Y luego, la semana que viene, ya lo reservan para las compañías profesionales. Exacto. Pues sí. ¿Cómo conseguís a las compañías profesionales? ¿Son aquellas que ya han venido en ediciones anteriores? No, el Vicerrectorado de Cultura eh, de la Universidad de Alicante maneja muy bien todo este tema del teatro, tiene mucha experiencia, eh, tiene buenos contactos y, bueno, es directamente contratar, contratar compañías. Como verás, este año hay dos compañías extremeñas, una valenciana y una de Sevilla, uh -huh. todas de primer orden con montajes eh, diferentes, además pues montajes muy muy variados, como decía antes, porque por ejemplo la, la adaptación de mucho Rudy y pocas nueces de Shakespeare uh -huh. eh, es un teatro muy muy físico, un teatro de, de mucho mucho dinamismo, de una muy experimental, que por ejemplo no tiene nada que ver con la con la obra de de, de miles gloriosos, ¿no? El soldado al fanfarrón que hacen dos días después es una comedia mucho más al uso de lo que es el, el teatro el teatro clásico y luego La, la última, la del siglo de oro, la de las burlas de Doña Barroco, también es una, una, un teatro eh, musical, ¿no? Con, con muchos eh, números musicales. También to totalmente diferente. Y ¿Números estar... musicales? Sí, números musicales. Pero también están basados en el siglo de oro de las letras españolas, exacto, ¿no? López sí, de Vega y Miguel de Cervantes. exacto Calderón de Ah, no, Calderón de la ah, Barca. No, cal sí. de la Barca. Sí, sí. Por eso digo que es totalmente variado. Y luego, pues, eh, la, la, la obra basada en la vida de, de, de Calígula con una ah, crítica okay. feroz al a despotismo a la hora de gobernar es eh, súper interesante, es una obra que a mí me, me apetece muchísimo ver también la de, la de Cayo César, la de la compañía Atacama de, de Extremadura eh, Bien, pues las compañías profesionales vienen el martes con eh, mucho ruido y pocas nueces uh -huh. la de Sheffield, es en, en Valencia uh -huh. Moldes Oreiter Norres uh -huh. el martes 20 el miércoles Cayo César uh -huh. el jueves miles Gloriosus, y el viernes cerráis con uh -huh. la de Burlas de Amor de Doña Barroco. Uh -huh. ¿Y estos qué precios son? Estas son 12 euros. O sea, los sí. subís. Sí. ¿Eh? ¿Por, qué, ¿Por qué cobráis entrada? A ver, el ¿qué? festival... Eh, bueno, las entradas se tienen eh, que conseguir por Instant Ticket. No hay entradas uh -huh. en, ahí en el museo por tema COVID. No sé, hay, hay que venir ya con la entrada comprada. No se puede, como otros años, eh, ir directamente allí y comprar la entrada luego se puede comprar ahí a lo mejor con, utilizando el propio móvil y cada uno puede hacer, o sea, y quizás se le puede asesorar, pero bueno, lo ideal es que la gente venga ya con su entrada, y aparte es que la, el ritmo de venta no te puede imaginar cómo es ¿eh? el primer día ya se vendió una barbaridad sí. de entradas, y el primer día hace ya semanas entonces, bueno, siempre digo que no me gustaría que la gente se quedara con las ganas, este año no son 400 eh, en, eh, localidades tenemos 250 por el tema de restricciones, con lo cual eh, me imagino que casi todas estarán eh, Casi todas las eh, funciones van a estar eh, llenas. Eh, se cobra entrada porque bueno, el festival está patrocinado por la Alcudia de la Universidad de Alicante... ...evidentemente está organizado por la Alcudia de la Universidad de Alicante... ...el Ayuntamiento de hecho hace un esfuerzo importantísimo, uno sí. más dentro de, de, la, de la dinámica de la Alcudia... Que, ...que va creciendo cada año, estamos muy agradecidos de su implicación... ...no solo económica, sino también eh, con, con hechos, con actividades como este tipo y, y otros más... ...como es el Cross y... y bueno gestos que a veces son más importantes que, que la apuesta de dinero y luego la Diputación de Alicante y el Instituto Valenciano de Cultura también eh, eh, financian parte del, del festival. El festival es un festival muy caro. Hay que alquilar gradas durante dos semanas, hay que alquilar equipo de sonido y de luz eh, durante dos semanas, hay que alquilar un camerino que lo estaban terminando de montar ahora cuando yo, yo venía, hay que hay que cuidar a las compañías, no solo el caché que tiene cada compañía, que hay compañías que tienen mucha mucha prestigio ya a nivel nacional y eh, todo eso implica mucho gasto. Como digo, es deficitario, entonces con la entrada, se, eh, se cubre una pequeñísima parte o una parte de, de los gastos. Que no, es, bueno, no, no sé qué porcentaje estará, pero es bastante bajito el porcentaje. ¿no? Y luego también, eh, lo que es gratis no se aprecia. Por desgracia, eh, lo hemos experimentado muchas veces. Cuando vas a... Hemos puesto gratis algunas entradas. Hay gente que ha llegado a media función y se ha ido a media función. O... No sé. No sé qué pasa incluso en el museo. ¿eh? Cuando alguien visita el museo de forma gratuita, no lo estruja, no lo exprime, no, no, no aprovecha la visita. Es algo que ocurre. ¿no? Como, como que, bueno, he venido aquí a ver qué pasa, pero si no me convence, como no pierdo de dinero. Entonces creemos, por desgracia, como digo, que siempre rascarse el bolsillo un poquito... Eh... Pues bueno, ayuda a disfrutar. Ayuda a que el visitante <ríe> esté más concentrado. Es así, es así. No, no, no sé explicarlo, pero somos, somos así. Llevas nueve años eh, organizando este festival de teatro. Sí. Eh, ¿Tiene futuro? Sí, sí, sí. Por eso digo que este año era un año muy importante, porque posiblemente hubiera podido morir el año pasado. ¿no? Porque un cambio de, de equipo de gobierno pues, implica nuevas ideas, nuevas apuestas, y a lo mejor eh, el vicerrectorado de Cultura, eh, con la nueva vicerrectora, eh, no... ...no hubiera creído en, esta, en, esta, en este evento... ...que como digo es bastante costoso... ...y ha sido todo lo contrario... ...Cata Iliescu, la nueva vicerrectora... Pues, eh, ...está totalmente volcada con el festival... ...ha aportado ideas personales... ...y, y bueno, estamos encantados con, con ello... Eh, ...viene todo de la nueva rectora también... Eh, ...una rectora que ha seguido la dinámica anterior... ...Amparo, y, y bueno, está, está volcada con el yacimiento... Como digo, no solo el Festival de Teatro, sino hay otros, otros eventos. Y luego, desde el vicerrectorado de investigación, también han apostado por seguir con las excavaciones, que también, como digo antes, habían cumplido un ciclo y podían morir ahí. Sin embargo, Juan Mora es ilicitano, el vicerrector, pues eh, también totalmente bloqueado con nuestras excavaciones y, y en tiempos difíciles como, como ha sido el COVID, ha hecho lo, lo impensable para que, que salieran adelante. Pues se consolida este festival de teatro clásico y las excavaciones se retoman. ¿Qué estáis excavando ahora, este en, verano? En concreto, ahora mismo estamos con las casas romanas, las eh, domus romanas. Estu, estuvimos durante el mes de junio en las termas orientales, las famosísimas termas de Illici con la, esa piscina tan impresionante y que siguen dando nuevas estancias, no, no parece terminar. Pues son unas termas de las más grandes de, de, de la península ibérica y de las mejor conservadas. Eh, como digo, ahora estamos en la zona de las casas romanas, estamos posiblemente excavando una casa romana, Pero no sabemos si es una casa nueva o una de las anteriores ya excavadas que era demasiado grande. Todavía no, no podemos definirlo. Estamos sacando nuevas estancias y nuevos, nuevos niveles. Y es una excavación también muy fructífera. Y bueno, para después de, de esta... Esto se acaba el día 15, el día 15 de julio, esta semana. Y de ahí nos vamos a la zona de la Casa del Orfebre. La famosa casa donde apareció el tesorillo, el famoso tesorillo de oro del Alcudia, el tesorillo bizantino, que no es bizantino, pero se, se denominó así cuando apareció en los años 50. Y vamos a seguir, eh, no excavándola, sino vamos a rescavar un poco eh, sus restos para ponerlos en valor, adecuar nuevos gravines, nuevas eh, plantas alrededor y, bueno, meterla, dentro del, meterla de lleno dentro del recorrido de la visita. Y luego en septiembre nos quedará la intervención en las otras termas, porque la, la ciudad, la colonia romana... Eh, tenía de momento dos complejos termales enormes, lo que implica que había una población romana eh, bueno, con una cifra eh, importantísima, y eh, atacaremos eh, esas eh, termas orientales y acabaremos en las casas ibéricas. Va a ser bastantes meses, nos quedan bastantes meses todavía de, de trabajo. Y de momento el emplazamiento de la dama, ¿se ha dejado las excavaciones de momento una vez ya realizadas esas, eh, esa campaña en la que se, pudi se pudieron eh, sacar ah, algunas conclusiones como que la dama parece que se escondió en la muralla? Eh, este año el, a la, la zona del sector de la dama lo, lo atacamos en invierno ah, y vale. se dedicó todo el presupuesto a musealizar esa muralla tan importante que salió, a, proteger, a protegerla, a consolidarla. Puedes ir a verla y ver la muralla eh, siempre igual y eso es porque se le ha hecho una infraestructura de desagües y de consolidación que no se ve ...que es importantísima para poder seguir excavando el año que viene... ...y luego por fin tenemos un urbanismo... ...del siglo V, IV a.C., que hasta ahora no estaba manifestado en el cuida, o sea, creíamos que, que, intuíamos, estábamos seguros de que existía... ...porque hay restos escultóricos, de, bueno, como, como, como la dama... ...que implicaban que hubiera un, un urbanismo, ¿no?... ...pues ya por fin tenemos la muralla y dos muros que entran hacia el interior de la ciudad... ...que nos, está hablando de, nos están dando testimonio de, esa, de esos restos... ...que están más profundos que los que solemos excavar... Pero bueno, eh, algo inédito, ¿no? Como dije, fue una noticia importantísima porque las cosas al final tienes que demostrarlas. O sea, tú dices que hay una ciudad ahí o una necrópolis o algo, o un santuario importante y que tengas toda la vajilla, toda la escultura en superficie, como nos aparecía en superficie, porque no hay que olvidar que tanto la dama como la mayoría de las esculturas ibéricas, no, la mayoría no todas, no han aparecido in situ, o sea, en, en sus niveles propios de, de época ibérica. Entonces, al final, pero... Tienes que, que, que demostrarlo, ¿no? Ir a excavar y decir, bueno, lo que tanto suponíamos, estamos seguros, por fin lo estamos viendo. Y eso es lo que está ocurriendo en ese sector y que, como digo, tendrá cuatro años más de excavaciones y si va todo bien. O sea, que estáis en estos momentos catalogando las piezas, publicando eh, las conclusiones, mm -hmm. sí. las primeras conclusiones a las sí. que llegáis de lo que se ha encontrado en el lugar de la dama. Exacto. Y por lo que estás diciendo, eh, la dama... Eh, ¿Está confirmado, está demostrado que se escondió en la muralla? No, no, no, no, Es una suposición, nada más No tenemos fechas, sabemos cuándo se hizo la dama En torno a 400, evidentemente Y en ese momento estamos demostrando que la ciudad era una ciudad amurallada Una ciudad con una potencia La ciudad íbera La era ciudad una... íbera, claro, era una ciudad amurallada con una ciudad potente ¿no? eh, Eso ya lo sabemos Ahora, ¿qué pasó con la dama? Todavía no Supuestamente acabó encima de esa muralla una vez que la muralla ya estaba destruida Pero ya es entrar en suposiciones, ¿no? porque nos basamos en, en, en la descripción de, del descubridor, del sitio donde salió, y eso no, es un, no son documentos arqueológicos. Y luego, no sabemos la verdad, no sabemos cuándo salió la, de su tumba la, la dama, porque la dama, no hay que olvidar que era una, una urna cineraria que se hizo para ser el contenedor de las cenizas de un difunto mm. y metidor dentro de una, de una cámara o un... Mm. O un El, el 4 de agosto volverán otra vez a reivindicar el traslado de la dama, la cesión temporal, el ministro ha cambiado, no sabemos si pasará lo mismo que en la Universidad de Alicante con, con vosotros, si la nueva remodelación del gobierno de Sánchez va a permitir la cesión temporal, lo cierto es que eh, la Alcudia tiene que colaborar con el ayuntamiento para contextualizar y ofrecer al Ministerio de Cultura uh -huh. ese proyecto eh, que le pues, garantice esa cesión temporal. Sí. ¿Estáis haciéndolo? Sí, sí. Ya se hicieron reuniones hace, hace bastante tiempo para eh, seleccionar las piezas, para hacer el convenio de cesión de piezas en el caso de que viniera la dama y tuviera que estar arropada, como parece que, que tiene que ser, eh, por una exposición, cosa que nos parece muy interesante. Y, bueno, la colaboración es total por parte de la a la hora de, de hacer las piezas necesarias. Para que venga la dama Tenéis el listado ¿no? de las piezas que tenéis que ceder Sí, la, la, sí un, Como piezas, digo hay un convenio firmado ¿Qué piezas os han pedido? Eh, no recuerdo porque son bastantes ahora Pero las piezas más importantes El Torso de Guerrero, las mejores esculturas Algunos de los cerámicos. El Torso de Guerrero que está todavía en, en Barcelona Eso es lo que iba Leveros. a preguntarte sí, sí. El Torso de Guerrero porque sí. es tan importante El torso de guerrero es una, es una pieza importantísima del, del arte ibérico por lo que simboliza. Estamos hablando de, de la representación no solo de un guerrero, sino de lo que en, en todas las ciudades importantes de época ibérica se cataloga como el, el héroe Soquistés, o el héroe fundador, o el príncipe fundador. El, es el que, eh, el que arranca la aristocracia eh, militar ibérica que marca una época, ¿no? esa época clásica del, de la época, del mundo ibérico. Entonces es un símbolo perfecto porque además tiene el, el lobo, que es el, el símbolo del, de la guerra, es el símbolo de Marte, que se transmite también, se, se continúa en época ibérica. Tiene el resto de armamento, tiene una calidad escultórica bastante importante y aunque solo sea un fragmento, porque bueno, es, es solo el torso, ¿no? los hombros, el, el pecho, hasta la cintura, tiene también parte del cinturón y un poco de... de de la, de, la, de la falda que llevaría debajo es suficiente como para convertirse en un icono eh, a una escala un poquito menor, claro, eh, sería como la dama la dama no solo es lo que es porque ha sido la primera pieza de arte ibérico reconocida ¿no? que ha viajado a París, sino porque es que eh, además dentro del mundo del arte es un icono en sí o sea, tiene unas, unas, una manera de, de estar hecha, unos tamaños y unas, unos rodetes, un, algo que le ...que con cuatro trazos lo puedes identificar... ...pues con el, con el torso claro. del guerrero yo creo que pasa lo mismo... ...y ¿no? eh, cuando ha ido a Barcelona... ...a la exposición del mundo ibérico... ...la han tratado con una devoción... ...que no te pueden imaginar... ...yo fui de correo... Sí. Digamos, ¿no? la sacamos la, ...cuando la sacamos de la caja... ...para ponerla en la vitrina... Eh, ...pues ahí estaba todo el mundo... ...emocionado... ¿eh? ...y había sacado piezas ahí de, de toda España... Piezas de, ...y todo el mundo reconocía que era la mejor pieza de la exposición... ...pero es que eso ocurre con frecuencia... ...a, a donde va... Pero la verdad es que es un, a veces tienen que un poco la gente Acompañaste de, tú el to, sí, al torso. Sí, sí. no, no te fías. ¿no? Bueno, es, una, es un, una, un sistema de trabajo que tenemos en el yacimiento, que tiene muchos museos, que se, se, por eso digo, se llama sí. ir de correo. Sí. Tú vas y nadie puede tocar la pieza ni manipularla sin que estés tú presente. Va la, la caja va lacrada, cuando llegan ahí se quita el lacre, se coloca en la vitrina y luego volveré, o volverá algún compañero mío, para. Para, para volver a meterla en su caja y volver a enviarla para acá. ¿Y ese torso del guerrero dónde apareció? En la Alcudía, Es ah, que el, el pobre tico lo ha eclipsado la dama. Lo ha eclipsado la dama, Total. Sí, ¿no? total. Como, como la alcubia entera. ¿eh? <risas> exactamente. Apareció en la zona de la Basílica. En la zona de la Basílica, en los la niveles... La bizantina que dicen. Sí, la paleocristiana. La paleocristiana, sí. La... Apareció una, una calle. Está cerca de la dama, entonces. Bueno, hay unos... Al final hay unos casi 200 metros, no ah. te crees ¿eh? Está ya. en la parte sur del yacimiento, pero, pero uh -huh. en cada uno una punta. Ahí apareció una calle en los años 40 y toda esa calle estaba pavimentada con esculturas ibéricas. Una calle romana, de época romana. Por eso digo que la mayoría de las esculturas, no todas las esculturas que han aparecido, no han aparecido ninguna in situ. No tenemos todavía constancia de, de, de su sitio. O sea situación. que los romanos respetaron el arte ibero. Lo reaprovecharon. Lo el tenían sur, como, lo como, como, como, como losas de la calzada. Como, sí, sí, ah, sí. no era una estructura no, no. adornada. Igual que el sino... grifo y el caballos y muchas de, de las piezas que tenemos aparecieron en esa calle. Porque, bueno, en la Alcudia es, un terreno, la Alcudia es una zona donde no hay piedra. Una sí, zona de, de sedimento, de uh -huh. aluvial, donde todo el campo de leche no hay piedra. Es un llano, solo hay tierra. Entonces, eh, claro, les venía muy bien ya las, las piedras. Y en el momento que la necrópolis aquella se destruyera por lo que fuera, que no sabemos uh -huh. todavía, ellos lo que veían era piedras. Entonces las claro. aprovecharon, ¿no? igual que podemos encontrarlas formando parte de muros. Entonces, por eso siempre digo que la escultura ibérica de Alcudia se ha encontrado en niveles romanos y ya encontraremos en, en los. Que como en los sitio. cristianos vimos piedras en la, en la ciudad romana eh, cuando claro, construimos igual, esta. Exacto. Pues Alejandro Ramos, muchas gracias por explicarnos <risa> vuestro trabajo y sobre todo eh, gracias también por el esfuerzo que habéis sí. realizado para ofrecer de nuevo a los ilicitanos y también supongo que vendrá mucha gente de fuera, a ver ese festival de teatro clásico, que es un privilegio poder ver las grandes obras del siglo de oro español o de la tragedia grecolatina en un lugar tan mágico como es la Alcudia, uh -huh. la cuna de muchas civilizaciones y de nuestros antepasados. Gracias, Alejandro. Muchas gracias a vosotros por la facilidad para comunicar Lo que hacemos allí, que sin, sin comunicarlo, la verdad es que parece que no se, no se trabaja. Y se trabaja, pues... y mucho. Damos fe de ello. 101.4 Teleelch Radio Marca Glasur, expertos en hostelería e higiene industrial desde 1990. Déjate aconsejar y decide. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Vuelve el héroe del verano. Acuapar Ciudad Quesada. Tobogane. Rio Yucatán. Alfombra mágica. Todo preparado para ti y con todas las medidas anti-COVID. Acuapar Ciudad Quesada. Montra ya tu entrada anticipada en aguaparrojales.es. Acuapar Ciudad Quesada. El héroe del verano. Todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú.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 Mar, del negro teummequillon, son tus ojos en su fondo de zadel. Sabor de amor, tu olor me dacht hambre. Si no estás, mi amor, puedo desear. Agosto, lluwassen abri, sabor de amor, espuma de amar. Yeah, I'm yeah. De pasion, de pasion, de la de la de de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 Pues lo dicho, queda un minuto para llegar a las once y media de la mañana. Tenemos 27 grados de temperatura y vamos a hablar ahora del agua con el presidente de Riegos del Levante y vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura, Javier Berenguer, que lo tenemos en, aquí en el estudio de Teleel, Radio Marca. Javier Berenguer, muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a poner en contexto a toda la audiencia porque lo del tema del agua es algo que preocupa muchísimo y que parece que no interese a la sociedad por lo farragoso que pueda ser esto de hablar de metros cúbicos, de hectómetros, de ríos, cuencas, planes, etcétera, etcétera. Pero fíjense, tras publicar el Ministerio el Plan Hidrológico del Tajo, en el que se contempla Aumentar los caudales ecológicos por encima de los 8 metros cúbicos, lo que supondría al final de los trasvases, los regantes del Segura han comenzado a preparar además a fondo, porque les va, les va el futuro del trasvase en ello, las alegaciones y buscar los apoyos políticos que parece que no han encontrado necesarios para conseguir que la ministra, Teresa Rivera, rectifique y evite esos recortes del trasvase Tajo segura propuestos y que el agua desalada con la que pretenden compensarnos, tenga el mismo precio que el agua del trasvase o un precio razonable. Hasta aquí hemos llegado un poco a contextualizar lo que ustedes están trabajando y lo que está pasando. Pues bien, ayer eh, Javier Berenguer eh, se reunió con el presidente del Consejo, Chimo Puch, ¿para qué? Javier, ¿qué le bueno, pidió? Bueno, mira, voy a empezar por lo que tú has empezado, diciendo que es un tema complejo para la ciudadanía, el tema del agua del trasvase, pero es que también nos afecta muchísimo a todos los ciudadanos, aunque no utilicen el agua para regar, pero sí que el agua que nos llega para beber también viene del trasvase de Tajo Segura. Y si deja de, ver, de venirnos agua del trasvase, este, por esta cantidad tan importante que estamos hablando de más de 80 hectómetros cúbicos, pues esto supondría, evidentemente, encarecer el residuo del agua, ¿no? Eso es... Algo que lo tenemos estimado en más de un 30% que puede subir el recibo de, del agua, ¿no? Y, bueno, la reunión de ayer, pues mira, todo esto surgió, como también hemos hablado hace, hace unos días, a final de mes tuvimos reunión en Madrid con la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y lo que quería trasladarle de primera mano a nuestro presidente Chimo Puch, precisamente, bueno, pues era un poquito todas esas impresiones de lo que allí se habló en aquella reunión, ¿no? Y sobre todo porque conociera de primera mano eh, cuáles los problemas que ya nos los hemos explicado en muchas ocasiones pero que bueno que queremos que de alguna forma eh, porque sabemos que va a tener que ir a Madrid a negociar o sea Chico evidentemente va a tener que negociar. esperemos tiene que ser así no puede ser de otra forma aquí Yo ¿Pero siempre, por qué no lo ha hecho antes? Bueno, yo no sé, yo creo, o sea, me consta que sí que se está negociando, no sé si directamente por él, pero sí que por otros sí, miembros dice del que gobierno, sí, él dice sí que, que sí. sé que se está negociando. Lo que pasa es que esas negociaciones, pero es verdad que al final no han dado el fruto que nosotros esperábamos, pero yo me consta que sí, ¿no? Pero eh, yo lo que está claro es que el, a nuestro presidente le tenemos que dejar claro, no clarísimo, de que no podemos aceptar Fíjate que encima el ministerio se ha permitido subir un poquito, porque la sí. primera cifra que hablábamos de 8,52, que era la maldita cifra, por encima la han subido a 8,65. ¿no? Esto nosotros no lo podemos permitir, porque por mucho que el ministerio nos quiera vender, que en, la, en aquella reunión la ministra nos quiso vender, que se van a ejecutar una serie de obras de interconexionar las, las desaladoras, que hace falta, que se van a ampliar desaladoras, que hace falta también que se van a hacer obras de modernización en Castilla-La Mancha, que se van a hacer obras de, de a gastar muchísimo dinero en depuración en Madrid, que es uno de los principales problemas, que además la ministra reconoció que el problema no era nuestro, sino que era de la depuración de Madrid. ¿Y qué le hemos dicho tanto a la ministra como a nuestro presidente Chimo Puig que tiene que ir a defender? Lo primero es, lo que le hemos dicho es, primero ejecuta las obras, vamos a hacer toda esa obra... ...de interconexión, vamos a ver eh, si es que se va a invertir... ...que también se va a invertir en Castilla-La Mancha... ...de modernización y se va a hacer lo de Madrid... ...y una vez ejecutadas todas estas obras probablemente nos demos cuenta... ...de que no hace falta elevar el caudal ecológico para nada... ...porque va a seguir funcionando el río como está funcionando hasta ahora... ...que es perfecto y más encima eh, eh, nosotros pensamos... ...que esto es un tema político porque nosotros tenemos informes técnicos que ahora mismo el caudal mínimo que está pasando son 6 metros cúbicos por segundo y nuestros informes técnicos dicen que, bueno, que con 6,2, elevando 0,2 metros cúbicos por segundo, pues, bueno, pues eh, sería lo, lo más eh, justo que tendría que pasar por Aranjuez. Entonces no entendemos por qué elevar esto a 8,65 cuando nuestros informes técnicos dicen eso. Y más cuando encima hemos detectado que por parte de, de, a la hora de hacer esos cálculos por parte del ministerio, eh, que han marcado hasta esos 8,65, pues tienen un error y es que han utilizado una serie de datos que no sabemos si es por conveniencia o por qué, que esa serie de datos, si utilizan la que se ha utilizado para todos los planes de cuenca, les daría lo que nosotros hemos hecho, que son 6,2. ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos ese número, ese maldito número. No podemos permitirlo porque evidentemente esto sería la muerte del trasvase Tajo Segura Para regadío, evidentemente, para abastecimiento podría seguir llegando algo, pero sería la muerte total. Eh, has comentado, eh, creo que es clave, es clave saber a, o averiguar cómo han hecho los cálculos del Ministerio para subir ese caudal ecológico a esos 8,65 metros cúbicos. Ayer... Cuando estabas reunido con el presidente, eh, tu sindicato que uh -huh. presides, eh, como vicepresidente, organizaba unas jornadas en las que un catedrático de, de, de ingeniería sí, sí. hidráulica, Luis, Garrote. Luis Garrote, Garrote, ponía sobre la mesa que los cálculos del ministerio estaban basados en unos datos desfasados. Sí, sí. Esto el ministerio lo ha hecho a sabiendas. Pues eh, no lo sé, pero se le ha explicado tanto al director general como al secretario de Estado, como a la propia ministra, se le ha explicado, oye, aquí hay un error, o sea, revis como mínimo. Oye, si luego tú lo revisas y dices, no, no es ningún error. Pero nosotros tenemos muy claro que ese error está. Entonces, eh, esto evidentemente nosotros lo tenemos que utilizar para presentar estas... Por eso creemos también en que técnicamente podemos rebatir eh, esta decisión eh, del ministerio, ¿no? Y más, fíjate que encima es que este, esta persona, Luis Garrote, encima está, lo ha utilizado el propio ministerio como asesor suyo. Con lo cual, si tú utilizas a una persona como tu asesor, es que podrás confiar en esa persona. Pues eso también se dijo a la ministra: de decir, Oye, si tú has eh, también a la persona, oye, pues habla con esta persona y que explique cómo ha hecho ese informe y por qué dice que 6,2 es correcto. Pero nada, o sea, ellos han seguido su hoja de ruta. Ellos van, eh, nos quieren encaminar eh, a esa desanación, pero es que además, es que, bueno, ayer eh, con Chimo Puche eh, se lo dejé muy clarito, que no podemos permitirlo, porque, primero, porque el propio ministerio está utilizando, está diciendo que hay recursos suficientes para complementar eso que nos quieren quitar, porque básicamente es que nos lo quieren quitar, pero eso es falso, porque dicen que tenemos 80 hectómetros cúbicos disponibles en la desanizadora de Torrevieja. No están disponibles. Están ya asignados. Con lo cual, tú ahora no me puedes decir que tienes 80 más. Estos ya estaban asignados. Ya están conveniados con las comunidades de regantes. Entonces, no hay disponibilidad de 80 hectómetros cúbicos en ningún caso. El propio presidente de Confederación Hidrográfica de Segura lo reconoce. Dice que la única posibilidad que habría era construir otra desaladora de 60 o 70 hectómetros cúbicos. Pero es que esto ya sería una locura. o sea Al final nos vamos a algo que lo que yo le dije a Chimo ayer, a nuestro presidente, es que Yo, hablando por la provincia de Alicante, no podemos pagar, eh, aunque reduzcan ese coste de la desanación a 36 o 37 céntimos, no se puede pagar. Porque los cultivos que nosotros tenemos aquí en la provincia no se pueden permitir el lujo de pagar un agua a ese precio. ¿no? Con lo cual, yo confío en que nuestro presidente pues, tome cartas en el asunto. Está muy bien informado, no podrá decir nunca que no está bien informado, porque de primera mano está informado. Hemos hablado con tantos secretarios autonómicos... Esta mañana tenía una reunión con el director general del agua de la Llanta Valenciana, estamos todo el día con reuniones, hablando con todo el mundo y como mínimo informado está. Pues eh, cuando tú terminaste esa reunión con el presidente, nada más terminar, eh, esto fue el anuncio y por eso te lo voy a leer. Esta fue la noticia que nos enviaron desde el Gabinete de Comunicación de Presidencia y es que dijo, el Consejo negocia con el Gobierno la eliminación de la tasa a los regantes del Tajo Segura por el mantenimiento de la infraestructura. Ese fue el titular. Sí, ¿Te parece bueno, correcto? Eh, yo no, quizás no es el titular porque no es lo más importante, pero también evidentemente estamos hablando de que, Estamos hablando de 12 millones y medio de euros. En una sí. reunión que tuvimos eh, cuando con Mireia Moya, también con nuestra consejera, precisamente ellos ya se, le, se lo pedimos. Se lo ha pedido al ministerio, se le pidió a la consejera y ahora, bueno, si, si se está negociando, ojalá que así sea. Pero sabemos que es muy complicado. Vamos a ver, cuando el gobierno del PP impuso ese tasazo... Eh, todos recordamos que entonces el, eh, estaba en la oposición el Partido Socialista y el Partido Socialista estaba reclamando que se quitara ese tasazo porque era un eh, poco más que un robo porque lo que nosotros queremos pagar es por el agua que recibimos y lo que no podíamos estar mm. pagando por 421 metros cúbicos que nunca han llegado. ¿no? Ahora el PSOE está en el gobierno y ahora dice que no, que eso no se puede cambiar porque es muy difícil. Porque habría que cambiar la ley y eso nos da un miedo que vamos porque al final te das cuenta de que eh, si pretenden cambiar la ley donde termine eso, no podemos saberlo, más si me viendo cómo está la, la situación en el Parlamento. Bien, también dijo que el presidente de la Generalitat se ha reunido con el presidente Riegos de Levante, a quien ha reiterado la posición del Consejo de no renunciar al trasvase Tajo Segura. ¿Qué le dijo Chimopuch No queremos renunciar al trasvase Tajo Segura, pero… Bueno, ¿Qué, aquí, ¿qué, ¿Qué dijo en cuanto a las alegaciones? Porque esto es lo importante. ¿Las alegaciones que ustedes van a presentar, las van a presentar y exactamente igual el gobierno valenciano? Bueno, eh, sobre esto que puso yo eh, le quise matizar al presidente porque al final esa frase de que, era, eh, que eh, es el trapas es irrenunciable. Yo le dije, yo creo que lo que tenemos que hacer, porque para mí lo que es irrenunciable es el agua que nosotros necesitamos del de Tajo Segura que es muy diferente, porque el trasvase de Tajo Segura no se lo van a cargar. Yo lo que quiero es no renunciar al agua que nosotros necesitamos. Y, y él, bueno, ha utilizado esas palabras que me parece muy bien, porque creo que de alguna forma se, queda, se matiza que lo importante es el agua. El trasvase, evidentemente, no se lo van a cargar. ¿no? Claro, porque cuando decimos que han puesto fecha de caducidad al trasvase, el ministerio dice, eso es mentira. Es, es verdad, es que es mentira. Porque el trasvase... Por no eso digo, pasan, siempre digo no para regadío. Yo siempre, que es claro, hablan de que por eso eh, siempre se matiza para reiterar. En este caso, claro. yo con el presidente se lo dije, digo, mira, yo creo que aquí debemos de matizar y si tú crees que es así y vas a luchar por eso, perfecto, ¿no? Entonces, bueno, eh esto es lo que tenemos, ¿no? El no luchar, vamos a seguir luchando. Las alegaciones precisamente hoy hemos el director general del agua estaba aquí conmigo a primera hora precisamente porque queremos intercambiar esos informes que tenemos, cada uno va a presentar sus alegaciones, pero bueno, con en base a un poco que todo sea un, un común, claro. porque yo, por ejemplo, he pasado todos los informes que tenemos que se han hecho por parte del sindicato y si ellos hacen alguno que también estaban pensando uh -huh. hacer, los vamos a utilizar. ¿Y el informe de Luis Garrote? Sí, sí, ese, es uno, de ese los, es uno de los importantes. Ese es uno de los... ¿Lo asume el Gobierno valenciano? Bueno, yo hoy... Ser... al Gobierno valenciano que se han equivocado haciendo el cálculo? Yo del... creo que sí, porque yo hoy mismo se lo he entregado al director general del Agua. Y, y cuando lo vea, pues evidentemente él lo quiere hacer suyo, debe hacerlo suyo, o si no, tendrá que hacer otro contrainforme que diga otra cosa, no lo sé, pero si esta persona de reconocido prestigio eh, hace este informe y lo firma y determina que hay un error, bueno, pues eh, entiendo que sí, si no, no me lo habría pedido. Pues esto nos viene como agua de mayo, el informe de Luis Garrote es sí, sí. fundamental. Si eh, todos los gobiernos afectados por este recorte del trasvase eh, alegan y lo presentan, y hay unidad. Eh, Javier Berenguer, Teresa Rivera, ¿se merece eh, la petición de dimisión? Bueno, yo nosotros la verdad es que en muchas ocasiones lo hemos pedido. Yo, bueno, no lo no lo hemos pedido directamente. Pero, evidentemente, si esto sigue por este cauce, pues no lo sé. Supongo que nosotros todavía no lo hemos hecho de, de, de, por parte del sindicato, no lo hemos solicitado. Pero, bueno, entendemos que puede ser que en algún momento, según, si esto según esto vaya avanzando, pues no lo sé. Pero, en principio, eh, ahí todavía no hemos entrado nosotros. Pero no lo descartan. ¿Qué le parece todo lo que ha hecho Teresa Rivera? Eh, la actitud de esta ministra, que precisamente en la remodelación del gobierno de Sánchez... ...la ha encumbrado. Bueno, vamos a ver, aquí nosotros tenemos una cosa... Eh, ...se llama Ministra para la Transición Ecológica... ...y el reto demográfico... Eh, ...nosotros, por ejemplo, hemos solicitado en muchas ocasiones... Eh, ...porque aquí tenemos el Ministerio de Agricultura... ...que parece que esté perdido, o sea, no, no lo conocemos... Es, ...bueno, está ahí, pero realmente el ministro Planas... ...no sé ni siquiera si lo han cambiado o no, creo que no... ...pero mira, no, es que es, una, es un ministro que, que no hemos eh, conocido... Y, pero que creemos que también tendría que implicarse de alguna forma, porque yo creo que a, a, a agricultura sin agua no hay nada que hacer. Esta ministra, evidentemente, si continúan con este plan, eh, a nosotros… Eh, a ver, el, el problema es que por qué… Eh, lo que hablamos muchas veces, ¿no? ¿Por qué se pone tan en cuestión este trasvase cuando hay 40 más o 41 trasvases más en toda España? Incluso hay gobiernos que están solicitando algún trasvase, algún pequeño trasvase porque falta agua. ahora en, en España hay agua de sobra. Entonces no entendemos, nosotros no queremos el agua para... O sea, no, queremos el agua que, que hay. O sea, realmente se llegó a ese memorándum, tenemos allí la capacidad de agua de embalse de que tenemos ahora mismo y funcionando como estábamos hasta ahora, podemos seguir funcionando. La desalinización, perfecta, la tenemos como complemento y es perfecta que allí esté, ¿no? Pero, pero lo que no podemos es renunciar, por supuesto, en ningún momento al agua del trasvase Tajo Segura, en ningún momento. Y el trasvase, y eso es lo que vamos a luchar. Porque es que cualquier otra cosa... No vamos a poder eh, subsistir. Es verdad que nosotros tenemos en proyecto esta desaladora que tenemos ahora mismo. El próximo viernes, el próximo lunes, viene el presidente Sellasa. A, eh, no, viene con, nos han concedido una, una, una serie de obras por valor de 37,6 millones de euros, entre las cuales está la desaladora. Vamos a hacer embalses, vamos a, a hacer fotovoltaica. Vamos a trabajar en nosotros, evidentemente, pero eso no significa que vayamos a descartar o vayamos a renunciar a ni una sola gota del traspaso de trabajo segura. O sea que el lunes viene eh, todas las inversiones que están prometidas porque son, son muy largas, son 500 millones de euros. Vamos a ver, ustedes tienen 11 o 12 millones para una desalabradora uh -huh. en el hondo sí, sí. Eh, que todavía no está en marcha. Bueno, eh, esto es que, eh, como, hemos, como ya comentamos sí. en el programa, eh, se licitó, no, no, esto salió mal, mal y ahora lo hemos conseguido meter dentro de estos fondos de recuperación ah, vale. todo ese proyecto que está subvencionado al 80%, solo tenemos que pagar el 20% y el IVA, con lo cual nos va a salir unas condiciones muy buenas, porque ese dinero que tenemos de modernización vamos a poder emplearlo en muchísimas más inversiones, que es lo que vamos a hacer. Ah, vale. Entonces, en la planta se ¿sí incluyen esos 37 millones Eso es. que el presidente de la Sellasa eh, va a anunciar el lunes, cuando sí, sí. venga aquí. Eso es. ¿Y qué más inversiones hay? Pues está previsto, hacer la, la, toda la planta va a ir con fotovoltaicas, está previsto hacer una planta de 10 megavatios. Eh, para es necesaria para, para eh, tanto, elevar el agua de es, esa planta desalobradora. De tanto ¿verdad? elevar el agua como el funcionamiento de la planta. Sí, también bien. estaban las obras complementarias, que es hacer ese salmoduto que hay que hacer, vamos a hacer un embalse. ¿El vamos, embalse dónde? El embalse en principio está previsto hacerlo en la zona de Torrellano, porque ah, lo sí. que está previsto también es para la modernización ...del tercer canal, que ese embalse se utilice para la modernización del tercer canal... ...además de las tuberías principales del, ter del tercer canal... ...que tanto nos están reclamando los agricultores... ...y que vamos a trabajar en ello y a hacer una, un proyecto global muy importante... ...que evidentemente ahora con estos fondos de recuperación... ...pues eh, creo que ha sido un éxito haber conseguido tanto dinero en este caso... ...porque 37,6 millones de euros supone una, invers una inversión muy importante... Vale, va a ser una noticia de la que nos ocuparemos el lunes, Javier. Vamos a seguir ocupándonos porque esta semana son las alegaciones. Le he preguntado si Teresa Rivera se merece que ustedes pidan su dimisión. Ha dicho que no la descartan de momento, pero ¿están contentos con la actitud de la ministra? Evidentemente que no. No podemos estar contentos porque si continúa con este plan, que no... Vamos a ver, si nosotros... Eh, nosotros le hemos dicho sí a, la, a todas esas obras que también quieren hacer ellos de la interconexión, sí a la a la modernización, todo, pero no al tocar los caudales ecológicos cuando técnicamente dice que no, evidentemente, ¿cómo vamos a estar contentos? no De claro. ningún caso, no podemos estar contentos con ella. Y sobre todo cuando no lo justifica bien. Claro. Eh, Javier, visto lo visto, eh, ¿qué opinión le merece lo que ocurrió en el pleno extraordinario? ...aquí en el Ayuntamiento de Elche el pasado viernes. Bueno, pues la verdad que he visto algo, no, eh, no pude leer la noticia al 100%, pero bueno... pues si quieres eh, se la explico yo. Sí, pues. Ellos dijeron, el PP eh, pidió al alcalde un pleno extraordinario para eh, reprobar a la ministra, el alcalde lo convocó el viernes, eh, y el PSOE y Compromís presentaron una moción de sustitución. Uh -huh. Dice el PSOE que consensuada con usted. Sí, sí, sí. Con usted. Es todas verdad. las peticiones es que usted dijo que había que pedir, sí, sí. ellos las redactaron, pero no pusieron la coletilla de eh, reprobar a la ministra. Ajá. El PP dijo que sí, que aceptaba todas las propuestas consensuadas con Ríos de Levante, pero exigía la dimisión de la ministra Rivera. Peso y Compromís, al final, tuvieron que votar en contra de esas propuestas que consensuaron con usted uh -huh. porque no quisieron pedir la dimisión ...de la ministra... Sí. ...bueno Diego. pues efectivamente yo con el alcalde... Eh, ...preparamos, él me mandó un pequeño borrador... ...se amplió en algunas cosas... ...que nosotros creíamos que tenían que aparecer... ...bueno si ha sido así pues no entiendo yo... ...esto es el juego político... ...yo siempre he dicho que no soy político... ...si el por qué sucede eso... ...pues no lo sé, no sé qué pasaría al revés... ...yo no, no voy a entrar a valorar esto... ...porque no, no, no quiero hacerlo... ...yo entiendo que bueno... ...que tenía que haber salido adelante... Si es con la dimisión de administrado o no, no lo sé. Eso ya es un tema que es cosa de ellos y que tienen que negociar. Pero, evidentemente, hubiera sido mucho más bonito que hubiera salido adelante y que no hubiera entrado en esa disputa eh, cuando estamos hablando de, de, de, de algo tan importante como es el agua para nuestra comunidad. Encima, ¿no? Encima pasan estas cosas. Sí, sí. Encima de lo que ustedes están eh, luchando contra eh, el Gobierno central, ahora ve en el gobierno local estas disputas de si hay que poner, eh, ¿qué valoración realiza? ¿Había? Yo, de, de, sobre el tema de la, de la, de la petición de la, de la ministra, desde luego, yo no voy a valorarlo. Yo no sé si por, qué, por qué el PSOE no quiso votar, es de su partido, yo no lo sé. Políticamente no sé si es correcto o no es correcto que, que el gobierno socialista vote, no lo sé. Igual sí que se merece eso, todavía tenemos que verlo, pero bueno, yo de verdad que es que no quiero valorar esto porque me parece algo fuera de lugar, lo que quiero sí que valoro es decir, eh, sea como sea no, no sé en qué momento eh, por lo que he escuchado, pues bueno, ¿Mm. se llega a ese enfrentamiento de por poner una cosa o no ponerla. ¿Cuándo, el alcalde, cuándo contactó con usted? ¿La semana pasada? Sí, el, creo que fue el miércoles o jueves fue cuando ¿Usted estuvimos... se siente utilizado? Porque se da cuenta que el alcalde recurrió contra usted para evitar... Eh, que el pleno aprobar, si aprobara esa reprobación yo, y sustituirla por unas peticiones lógicas en las que todos están de acuerdo. Yo, por supuesto, no me siento utilizado, ni mucho menos. Eh, yo creo o que, la Rigo yo, creo, yo creo que el alcalde puso lo que yo le dije que tenía que poner. Si después... Bueno, es que no, no sé, quiero decir, yo no, no vi el pleno, si lo hubiera escuchado, pues hubiera visto, hubiera valorado, pero yo no, no, no quiero pensar eso porque... Ahora, a ver, si, si el alcalde no hubiera puesto yo lo que yo le hubiera dicho de poner, pues hubiera pensado que, que sí que me han engañado, pero como puso todo lo que yo tenía que, que poner y que era lo que creo que, que se debía de aprobar, pues bueno, no me siento utilizado. Si pensáramos así, pensaríamos que se utilizan todos los partidos porque, bueno, igual que me han llamado Vox y me he reunido con ellos, he estado con, con el PSOE, he estado con el PP, he estado con todos los partidos políticos. Si pensamos que eso, entonces pensaremos que todos nos quieren utilizar también. Pues eh, le brindo la oportunidad, Javier. Eh, está, eh, nos estamos jugando mucho, eh, sobre todo el futuro de la agricultura. ¿Qué pide a nuestros representantes políticos? Bueno, yo pido, pediría unidad. Porque es que es verdad que eh, siempre hemos estado con esta discusión de la guerra al agua. Y esto... Es lo malo de la política, ¿no? que lo he comentado antes con el tema del tasazo y ni hablar, ni nos sea, ni de uno ni de otro. O sea, eh, cuando uno gobierna, tiene que echarle los tractores al otro, y cuando cambia el gobierno, aunque tú estés defendiendo lo que el otro no defendía, pero al final, eh, cuando, ya, cuando estás en la posición ya no defiende lo mismo. Yo creo que eh, debería de haber algún tema, no, no sé, porque muchas veces lo hemos pensado de intentar nosotros, es decir, vamos a coger a los partidos políticos y vamos a, a hacerle una propuesta, a ver si, la, si una propuesta que hacemos nosotros, los partidos políticos, todos la hacen suya. Pero es que me temo que no. Que en el momento en que uno diga que sí, el de la oposición dirá, bueno, si está dicho que sí, entonces yo ya no entro. No sé, ese es lo, creo que para mí es lo peor de la política, porque, porque no, lo que no puede ser es que utilicen esto en beneficio de unos o de otros, en el, según el momento que nos encontremos, ¿no? Yo creo que es muy importante, estamos en un momento muy difícil y creo que toca, bueno, que a ver si conseguimos entre todos eh, que esto salga adelante y, bueno, y después ya nos sentaremos a ver qué más tenemos que hacer, porque evidentemente no es, solo, no es solo esto, pero lo que no podemos permitir es que esto salga adelante, porque en el momento que esto salga aprobado, esto claro. no lo toca a nadie. Ya. Y si aprueba en febrero, ¿qué plazo, y el tiempo corre, qué plazos tienen para presentar las alegaciones y evitar… Eh, ...que se apruebe tal y como está. Sí, bueno, nosotros tenemos seis meses a partir de la publicación... ...que fue hace unos quince días, sí. pues tenemos seis meses ahora mismo... ...tenemos esos informes ya, con lo cual quiero decir que de alguna forma... ...las alegaciones prácticamente, eh, aparte a, a, a raíz de esos informes... ...lo tienes fácil de presentarlo. Y bueno, vamos a ello evidentemente, que no, que sale adelante... ...aún tendremos después posibilidad de recurrir ante el TSJ el, cuando salga la ley y, y, y seguiremos luchando, evidentemente pero, uh -huh. pero lo que vamos a intentar ahora es eh, remar entre todos, porque lo que hemos dicho muchas veces, yo tengo claro, y ayer se dijo al el, el presidente, que aquí son dos vías está es la vía técnica y la vía política y creo que tenemos que seguir utilizando las dos, porque eh, la técnica va a seguir funcionando con esas alegaciones, pero la política que también tiene esos informes que también lo utilicen para irse a Madrid y que vayan a donde tengan que ir Y utilizar esos informes también para seguir presionando a quien haga falta para que esto salga adelante, porque no puede ser es que nos gane Castilla-La Mancha, porque digan, porque no sabemos, a ver si es que esto es Castilla-La Mancha, pues no, oye, vamos a pelear y vamos a conseguir eh, que esto... Se quede como tiene que estar, que es lo que dicen los informes técnicos. Usted se reunió con Chimo Puch, ese es el motivo de esta entrevista y vio capacidad de nuestro presidente valenciano de luchar ante su gobierno socialista el tema del, del agua del trasvase Tajo Segura. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero evidentemente eh, nos vamos a, claro, esto es una jerarquía política. Y vuelvo a decir que yo no entro en, en política, pero sí que se, se le ha pedido. Y sí, por eso estamos allí, para pedirle que, que tiene que defender, a, a los, en este caso, a los alicantinos. Pero esto defende, es defender a todo otra base. pero Allí yo iba a defender a los alicantinos, que es nuestro presidente. Y es el que tiene la capacidad y es el que tiene la, la autoridad ahora mismo para irse a Madrid y, y dejar las cosas claras. Y si, lo tiene, si alguien lo tiene que hacer, es él. No es otra persona porque, evidentemente, él es nuestro presidente y creo que, además, el presidente del mismo color político y lo puede hacer. Con lo cual, vamos a ver. Pero tras la reunión con él, ¿piensa usted que va a ir a Madrid y, y va a enfrentarse a Teresa Rivera? Yo creo que sí yo espero que sí. Yo creo que sí. ¿Hasta ahora cree usted que lo ha hecho? Bueno, también tuvimos reunión cuando vino aquí a Elche. Eh, yo no sé si directo, yo sí que sé que se está negociando, se está presionando mucho por parte del millón de Moya, por parte del secretario autonómico. Eh, yo ya no sé si a nivel político, a nivel de partido eh, ha habido algún tipo más de negociación porque esto no entiendo que todos entendemos que no lo vemos, pero yo eh, sé que se está presionando y que se está negociando mucho con el, con el gobierno nosotros, tanto los agricultores como los, en este caso el gobierno valenciano eso se está haciendo ahora falta lo que dijimos antes dijimos, se tienen que negociar, tienen que trabajar y no se consiguió, se ha conseguido simplemente esa Esa pausa que me han dicho, ¿no? Que nos han puesto 7 siete, siete metros cúbicos por segundo este año que viene y luego para el año 27 es cuando morimos del todo. Es De verdad, nos han dado esos, esos, esos años, pero bueno, eso no significa que al final, se te mueres ahora, te mueres después. Pues bueno, pues... Pues no hay que morirse. Ahí estamos. No. no hay eso que morirse, es. está bien. Gracias por el esfuerzo que realizan. El, el tiempo corre, como hemos dicho, tienen seis meses para presentar alegaciones, descartan movilizaciones. No, no, para nada. Nosotros eh, es verdad que ahora vamos de cara al verano, ahora vamos a seguir trabajando con las con las alegaciones, pero después del verano, en septiembre, evidentemente, eh, según veamos cómo evoluciona. Eh, vamos a hacerlo seguro. No sé en qué formato. Ahora está previsto también eh, eh, rotular los, todos los vehículos de las comunidades de Regantes para uh -huh. que se vea un poco, escenificar un poco todo el tema del trasvase, que se vea la necesidad del trasvase. Veremos a ver qué más podemos hacer en el verano. No sé si alguna campaña, como hicimos ¿Sí? hace unos años, en las playas. No sé, vamos a ver qué podemos al hacer. al turista, ¿no? Claro, para porque conocer. yo lo que decimos, no le vamos a decir a ningún turista que no venga aquí a la comunidad valenciana pero a lo mejor algún turista debería de pensar que cuando vienen aquí vienen también y vienen a utilizar ese agua del trasvase te aseguro que cuando van a los hoteles utilizan ese agua ¿no? con lo cual nosotros no le vamos a decir, no, no le vamos a negar el, el agua a nadie ni la entrada aquí pero que también incluso los turistas deberían de saber que el agua eh, de dónde viene y para qué y para qué se utiliza Es que al fin y al cabo es que es, es algo ya al final que es ridículo o sea nosotros eh, no queremos el, queremos el agua para lo que la queremos y ni más ni menos entonces Y más pensando en que solo hacemos que producir alimentos, con lo cual, no sé, es, es algo, un sinsentido, ¿no?, decir, mm. eh, qué, ¿qué es lo que está pasando, no?, mm. porque esto sí, es un, esto sí que es una transición ecológica, pero la, para mal, o sea, cargar el trasvase es una, una transición ecológica, pero que sea un desastre, evidentemente. Javier Berenguer, no tenemos tiempo para más, eh, ojalá pudiéramos tener más tiempo, pero hemos llegado casi a las 12 del mediodía. Gracias. Gracias a vosotros.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 Serrano Automoción. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Glasur. Por seguridad y para llevar desechables ecológicos. En glasur.es.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 zal el día libre la experiencia para comenzar Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar No consientas que se espume, asómate y consume la vida granel Hoy puede ser un gran día duro con él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 Hoy puede ser un gran día imposible de recuperar Un ejemplar único no lo dejes escapar Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti No lo mires desde la ventana y siéntate al festín Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo no anda bien Hoy puede ser un gran día y mañana también. Pues claro que sí. Hoy, martes y trece, puede ser un gran día y mañana también. Y hoy es un gran día porque este programa, La Glorita, lo vamos a cerrar hablando de literatura, de ese certamen literario que la Asociación de Vecinos del Raval ha podido organizar y ha podido entregar sus premios. Lo hizo aquí, en los estudios de Teleelche, en Radio Marca. Y por haber elegido esta casa para dar a conocer a los premiados, a los ganadores, hoy, una semana después de hacerlo, tenemos a dos de esos ganadores de las categorías Senior e Infantil de Relato Corto. Presentamos a Lola Obrero, que de nuevo vuelve aquí a este estudio porque está considerada como poeta y ha hecho sus eh, vinillos, sus primeras eh, iniciativas literarias con la Asociación Cultural Frutos del Tiempo. Si te puedes acercar al micrófono, Lola, sí, claro. eh, acércate el micrófono, pesa pero arrastra, arrastra. Sí, sí. Lola está. Obrero, muy buenos días Hola, buenos días Acércate al micrófono para que se sí, te oiga Sí, buenos viendo. días Perfecto Y le acompaña también el ganador de la categoría adultos, Luis Puello Muy buenos días, Luis Hola, buenos días Se te oye perfectamente Bien, Lola y Luis, vamos a comenzar, si te parece Luis, con Lola Obrero Ya que, eh, bueno, pues no es la primera vez que escribes eh, un relato, supongo Pero sí, es la primera vez que te presentas a un certamen literario, Lola, o no. Eh, sí, buenos días. Eh, sí, es la primera vez mmm, que me presento y sobre todo la primera vez que gano el primer premio en la categoría senior, ya. Y nada, pues eh, estoy muy, muy el, contenta. El, ¿Por qué quisiste presentarte a este certamen? Bueno, fue un poco de, por casualidad, ¿no? Eh, eh, yo tenía o tengo... Eh, muchos relatos escritos, muchas, de muchas experiencias, de, muchas, eh, de muchos años y cuando vi la, el anuncio en, en una librería de Elche de que se hacía este certamen, pues dije, mira, pues no hay, a veces te... la casualidad pues te coge Pero, y te lleva como tengo tantos relatos pero entonces bueno no escribiste el relato para el certamen sino que sí, sí, sí, sí sí sí sí que lo escribí o ah, sea la base la base podemos decir que la base la tenía la tenías, pero la escribí porque además el eh, certamen tiene que estar pues eh, condicionado ah, es a la una... obra inédita Sí, claro, sin, sobre sin estar indígena, eh, por publicada. Supuesto. Sí, vale. sí. Queda una de las condiciones del certificado. Claro, claro. Vale. Y además por pues, la, la extensión y todo eso. No, o sea, te lo decía que no, suponemos que no es uno de esos relatos que están aparcados en tu casa, que supongo que tendrás mucho, claro, sino. que nos gusta escribir, claro. tenemos los cajones llenos. Pero eh, por el título, porque se titula Desde el balcón. Sí. Y es que en 2020 han pasado muchas cosas en los balcones de esta sí, ciudad. Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí, es verdad. Pero bueno, este desde el balcón no se refiere a esos balcones ah, ¿no? de agradecimiento a la gente. Pensaba no, que sí. No, no, no, no, no, en absoluto. Pues cuéntame o sea, tu historia. Bueno, pues eh, la historia eh, es un trabajo que intenta hacer visible, poner de manifiesto y rescatar del olvido a todos aquellos edificios del barrio del Raval. Todos ah, aquellos bonito. edificios que, mmm, que en este barrio, que es un barrio como sabemos, emblemático, histórico, muy singular de Elche, pues hay, ha habido tantos que se han tirado, que se han dejado morir, que se han derruido. Y entonces esta es una historia eh, que he tenido que hacer muy corta, por supuesto, porque el relato así lo, lo quería, ¿no? Y es eh, humanizar esas, ese edificio, un edificio en especial en la calle Rector, y que ya no existe, además, y eh, humanizarlo con una historia de, entre dos personajes una niña o una, o una joven y, un, y una persona mayor y un anciano, ¿sí, no? y entonces eh, eh, relacionarlos entre ellos y ver la humanidad que existe en un edificio por la vinculación que puede tener entre las personas, el, el, el hecho vinculante de un edificio entre generaciones y entre personas. Claro, ¿cómo has jugado con el tiempo entre las generaciones de, pues sí, una, veces, de una niña y de un anciano sí, y un joven. edificio ya desaparecido? Sí, ese edificio está Pero desaparecido. ¿Ese edificio existió? Sí, claro, existió. ¿Y, está, y, y cuál era? El del edificio pues era de la un calle... edificio de la calle Rector. Uno ¿Pero del... por qué se te, te ha quedado es... en tu memoria? Bueno, porque ese edificio, eh, eh, yo lo recuerdo porque cuando yo era pequeña, yo nací en la calle en Nuestra Señora de Asunción, de allí uh -huh. del, del barrio y vivir mi primera infancia, la vivir toda allí, pues cuando yo pasaba por allí con mi madre o, o con mi padre mismo, siempre me decían, mira, ves, desde este balcón yo conocía a tu madre. Ay. Y entonces, esa no es la historia, pero llegó un momento en que eh, ese edificio se derribó, porque ya, ya, Y te eh, dolió. Claro, y eso <risas> dolió más que todo a mi padre. <risas> pero bueno, yo quería hacer una historia distinta pero por darle también ese valor y, y sobre todo pues eso, a esas viejas edificaciones del barrio que a veces mmm, están llenas de historia y no se saben apreciar. No, claro, no estamos hablando de un edificio emblemático no, con que elementos va, arquitectónicos que, va, que había que conservar o poner en el catálogo de no. edificios protegibles, sino con un edificio. No. Tú hablas de esos edificios que tenían historias humanas dentro. Claro, bueno, no, personalizo en este lo que puede, lo que puede ser, haber <coughs> ocurrido en todos. Claro, porque un barrio emblemático, porque es un barrio emblemático eh, singular, donde nació Elche, eh, pues, eh, pues yo pienso que se debería de conservar de uh -huh. otra manera, así... ¿Ah, Sí, ¿No, ¿Crees bien. que no está bien conservado el barrio del Raval? Hombre, yo creo que hay, hay metido muchas cosas, ¿no? Unos edificios y otros no, pero hay metidas muchas Ah, muchas ah estás hablando de la estética, de la estética que de... los arquitectos sí, han utilizado a la bueno, hora de reconstruir o de yo no levantar quiero, me, No me quiero meter con arquitectos ni con nada ¿eh? pero <risa> no, es la, no, no es el tema no, Pero no, lo dice lo no, no es el tema, pero vamos Pero Lola, eh, sí es el tema, es un certamen literario uh -huh. organizado por una asociación de vecinos del Raval, es son historias de edificios que ya no están en el barrio del Raval, claro que puede sí, ser el tema, es que te iba a preguntar ¿tú vives en el barrio del Raval? No, no vivo ya te, eh, viví allí la primera infancia, hasta los 9, 10 años, siguieron viviendo mis, mis abuelos siguieron viviendo mi tío y, y, y afortunadamente el edificio donde yo viví donde yo nací sigue en pie, y entonces allí está y de vez en cuando te pasas claro, porque además está mi tío y entonces es el es el, el, ya, es historia, el barrio donde es el están barrio. tus raíces claro pues esa es la historia que has reflejado en tu relato corto ganador Lola y Luis Puello el suceso mm, sí. ¿qué historia es la que hay detrás del suceso? bueno, a ver la historia en sí es un relato de, de ficción, de temática negra de crímenes y bueno, lo que quería reflejar también es que cualquier persona puede cometer un crimen sin ninguna motivación sin que haya ningún, eh, ningún motivo aparente para cometerlo y entonces escogí la zona de Raval, evidentemente que me daba mucho juego porque en el Che es frecuente los suicidios desde los puentes de vez en cuando surgen noticias ¿no? de que alguna uh -huh. persona se ha suicidado y de ahí me vino la idea de coger, eh, bueno, algo casual, de un, una ama de casa que vive en Elche, que de repente ve a una anciana asomada al puente y la empuja. Y sale corriendo. Entonces, a partir de ahí se genera eh, la idea de que ha sido su un suicidio, pero no ha sido un suceso donde hay un crimen. Y poco a poco se va descubriendo de que realmente ha sido un crimen, no un suicidio. Y bueno, eh, a partir de ahí se genera pues un poco de como de histeria colectiva en la ciudad de que hay un asesino suelto y bueno a, a partir todo eso en seis folios eh ah, o sea que eh, he tenido que, que pero, resumir eh, mucho pero entonces el suceso tú no lo ambientas en el barrio del raval sí sí sí, ah, lo, sí lo, pero claro lo, pero me has hablado de un puente bueno el puente de Santa Teresa el, ah, vale, el, más, el puente el más viejo. cercano sí, el más cercano el puente viejo que era el, el primer puente que hubo en Elche uh -huh. además entonces es una mujer mayor que posiblemente a lo mejor haya conocido el elche que, que dice uh -huh. la compañera. Y, bueno, la mujer simplemente está mirando es, esas pinturas que hay en el, en el suelo, ¿no? en el lecho del río. Ah, sí. El y proyecto entonces eh, se asoma un poco y en ese momento pasa una ama de casa que decide matar por, por matar. Uh -huh. Esto es un poco, también me viene... A ver, yo es que soy muy cinéfilo y he visto Bien. La Soga de Hitchcock y todas esas películas. que claro, en La Soga de Hitchcock, por ejemplo, matan por matar. Por la simple sí. idea de matar a ver sí. qué se siente, o no tiene ninguna motivación, ningún eh, eh, móvil, moti móvil eso es, ningún uh -huh. móvil para matar, y eso claro, es todavía más, más difícil Dificulta de descubrir, muchísimo. pero la resulta labor. que hay una mujer que está en un octavo piso, cerca del puente, y ve algo, ve algo raro, ve que la mujer ha caído, pero ve también que sale, había otra persona cerca, que sale corriendo, y eso le, con eso llama a un amigo que es policía, Y a partir de ahí empiezan a investigar un poco y llegan a la conclusión de que no era, no era un suicidio. Pero bueno, de eso va un poco. <risa> Todo esto, porque el... me gusta el, el, el relato negro, he escrito varios relatos. Eso es lo que te iba a preguntar, Luis. Eh, ¿Por qué has decidido presentarte a este certamen? Bueno, es la segunda vez ya que me presento. Vivo cerca del barrio, vivo en Puertas Coloradas. Uh -huh. eh, trabajo en La Torreta, conozco mucha gente del Raval. Soy profesor de Historia en La Torreta. Y bueno, el ambiente me parece que ambientarlo en, la, en, en El Raval era muy bonito, porque es un barrio tradicional de Elche, uh -huh. que bueno, aunque el puente de la Virgen en sí no está en El Raval exactamente, pero bueno, más o menos luego hablo también del de carrer Puerta Oriola, ¿Sí? eh, toda esa zona, que no es Raval-Raval puro, eh, y luego creo que también hablo, hablo de alguna zona de Raval también, hablo lo largo del relato, o sea que lo ambiento en El Raval, pero no quería personalizar en ninguna figura histórica ni nada, porque me interesaba el ambiente que se generaba de, de terror. ¿Es la primera vez que ganas un concurso? Sí, es la pues primera vez. Enhorabuena, Luis. Muchas gracias. ¿Y, y qué, qué, qué, qué opinión tienes del Raval? Porque cuando Lola Obrero lo estaba diciendo que pues no le gusta lo que se está haciendo últimamente en el Raval... A eh... mí me gusta mucho lo que se está haciendo en cuanto a calles, en cuanto a la pavimentación de las calles y todo eso me gusta mucho. El, el, el Carrer Fosar, por ejemplo, uh -huh. lo, lo menciono, el Carrer uh -huh. Fosar, que ha estado en obras y se ha rehabilitado. Esa parte me parece muy bien, pero la parte de pérdida de patrimonio arquitectónico estoy, estoy con ella. O sea, que se va perdiendo, se caen las casas antiguas y se hacen casas muy modernas que a lo mejor no tienen la estética que, que, no tienen la estética que tenían las antiguas. Entonces, se pierde un poco la esencia del barrio, creo. Uh -huh. Pero bueno... No es por criticar tampoco a los no. arquitectos, ni ¿Y, nada. ¿Y qué te parece esta iniciativa de, de un certamen organizado por una asociación de vecinos? Muy bien, me parece una muy buena idea para que se preserve memoria de, del barrio, que se hagan... Por ejemplo, yo hice también, presenté un relato hablando del hundimiento del Raval. Eso, es que cuando has dicho el suceso pensaba que me ibas ya. a contar el hundimiento del Raval. Ya, es que Pero no, lo tengo sido... otro relato Ajá. sobre el hundimiento. Ya. O sea que, bueno, ese no fue premiado en su momento pero lo tengo por ahí también, o sea que yo... Eh, es, tengo mejor, mucho... es mejor tirar de imaginación, sí. porque lo que, las cosas que pasaron pueden ser muy duras. Y hay y, gente que todavía hombre, vive claro, y lo ha visto, entonces claro. es más complicado. Pero bueno, tengo más relatos escritos, se publica algún relato en medios digitales, uh -huh. y bueno, un poco por... También se lo quería dedicar a, mí, a mi padre, que falleció hace tres meses, y que fue el que me inculcó todo este cine negro, el interés por la literatura... Y también a, mis, a mi familia, a Mamena y a mis mellizos, Alex y Fran. Padre de familia. Eh, pues Luis, enhorabuena. Lola Obrero, enhorabuena a ambos. Solo me queda eh, una curiosidad, porque los premios los, no son en metálico, ¿no? Eh, mm. ¿Qué premios son? Eh, ¿Los vais a disfrutar? Creo recordar que dijeron que son acércate Lola al sí, micrófono. Espérate, no sé si una son libros y alguna cena, por eso os lo pregunto, vais a disfrutar de los premios, ¿no? Yo claro. de los libros, por supuesto que sí. Pero sí. os dejan elegir libros, no, ¿El lote? no lo sabéis no todavía, no todavía no habéis no, recibido no, el premio. No he visto el premio aún, todavía. Bueno, pues en la entrega de premios no sé cuándo se hará, pero algún día se hará, eh, que pues es, es el colofón a vuestro trabajo. Y, por supuesto, también esto sirve de plataforma para que continuéis eh, redactando vuestros, eh, vuestras historias sí. y que lleguen. Supongo que algún día se publicarán, si han eh, ganado. Tienen, tienen intención de hacer un... Eso es lo que dijo de, Joaquín. De, de editar. <risa> Una recopilación. Porque este es el cuarto de, concurso ya que llevan, entonces tienen ganadores. un conjunto de relatos ya bastante gracias. grande. Pues muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias, Luis Puello. Gracias. Enhorabuena. Gracias, gracias hasta luego 101.4 Teleelch Radio Marca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 Rijdat, en zorgt met een muy En zorgt ervoor om Het is een lampje de rijtuig. En En zorgt ervoor om te secunderen. En zorgt ervoor om te Y María le dice que sí. Mi corazón que sí. Él se esconde en sus brazos. Y se en su brazo. Y el come que todo irá bien. Que las flores volverán a crecer. Ella de pie, mira con la chispa adecuada, cara de emboscada, cielo abierto a la vez, él piensa que bonita es. Juntos y olvidados por el sueño se van contando adivinanzas hasta que la flor se va cerrando con él, se va cerrando con Ik verstop me in zijn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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Faltan tres minutos para llegar a las doce y media de la mañana y recuerden que todavía nos queda leerles esas ofertas de empleo que actualizamos de lunes a viernes en nuestra página web teleelch.es pero eso será a las doce cincuenta, diez minutos antes de terminar y de iniciar nuestro informativo de este martes y trece un informativo ...que tiene puestas en estos momentos... ...la actualidad que pasa por esas restricciones nuevas... ...que acaba de autorizar el tribunal Superior de Justicia... ...de la Comunidad Valenciana... ...con la limitación del número de personas... ...en las reuniones sociales... ...no puede haber más de 10 personas... ...ni en espacios privados ni en públicos reunidas... ...en lo que se refiere a reuniones sociales... ...también otra de las limitaciones que ha necesitado del aval de los jueces ha sido el toque de queda. Elche de momento no tiene toque de queda porque la tasa de incidencia, aunque esté aumentando, no llega a esa tasa de 260 casos por cada 100.000 habitantes, ni tampoco cumplimos otros parámetros que se tienen en cuenta para eh, aplicar el toque de queda. Solo hay una población alicantina con toque de queda y está además... Cerca de aquí. Es la población que alberga el campus de la Universidad de Alicante, San Vicente del Raspec. Tiene toque de queda desde anoche. Y nosotros ahora vamos a continuar en este programa de La Glorieta, que ya saben ustedes que durante este mes de julio pues, absorbe el programa de Entre Amigos y se extiende más allá de las 11 de la mañana y llegamos a la 1. Pues en esta última media hora, en este tramo final de La Glorita, vamos a dedicarlo a las ofertas de empleo, pero también a disfrutar de la música. Nos vamos a levantar con Rosalén. Levantate, frente al viento embobate con los colores del atardecer. Levantate, y al rozar las hojas confunda quién acaricia a quien Levantate, que el frescor del verde del césped erice tu piel. Levantate, siéntela, siéntete goza la, la, la. Y yo te imploro pa' que te adentres dentro, tan dentro de mis adentros, que yo me llore cuando comprenda que no te valoro. Y en mi boca una espía al palillo que en dulce lo amargo. Y en los charcos maquilla mis fuerzas de oscuro barro. en los trazados de mi movimiento hago un llamamiento al sol al viento pa que escriban los renglones de los pensamientos que la luna al mirarse en el río sienta lo que te admiro el cantar del jilguero la nana que acune al niño al besarnos de bladeren, las ramas del viejo olivo. El calor del fuego, la llama, la fuerza, la de de mi camino. trazados de mi movimiento hago un llamamiento soy pa que escriba los renglones de los pensamientos hago un llamamiento al soy alguien pa que guíe los trazados de mi movimiento hago un llamamiento soy pa que escriba los renglones de los pensamientos Sean curvas de mi cuerpo y el sendero de las rinas traes de mi destino que en las olas del mar sean curvas de mi cuerpo y el sendero de las ridas traes de mi destino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 Glasur es prevención. Todo para la higiene de tu negocio. 965-48-3535 La glorieta con Rosmar y Alonso. Seguimos avanzando, con más música vamos a escuchar ahora a Sole Jiménez junto a David de María cantando Espía de Palabras. Las palabras que reflejan lo de siento, no me hagamos Wees al intento. gevoelig voor de woorden de arrepentimiento voor A veces pienso que no te merezco Y otras veces al revés ¿Quién me va a querer? Nadie como tú Lo hace tan distinto oh, oh, oh. ¿Quién vendrá a salvar? Es caminar por el precipicio, por el precipicio. Navegaremos juntos en la nubla. Navegaremos juntos. Como nunca he presumido de lo que nunca posego. Nada debo, nada es mío, nada espero. La miseria es una anfiana y el valor es un tesoro. Yo le pido a la mañana que me cante cuando lloro. ¿Quién me va a querer? Vas a estar tan distinto Kim vendrás al altar Nuestro caminar Con el precipicio Por el precipicio Alguna no anda bien y para los demás todo es tan distinto Por el precipicio Navegaremos juntos en la novedad Navegaremos juntos en el... Rondando, rondando te. Dime quién te ronda, mi niña? Nada más sé. Ronda, rondando, rondando te. Dime quién te ronda, mi niña?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 Dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas. Tu conexión desde el primer instante te veías hermosa, eras como un ángel y de puro, suyo te dio una rosa. Y te pregunté, háblame de ti. Todos tus gustos, ¿cuántos años tienes ya que te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte te encuentro solita Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? La verdad, yo sí, háblame de ti. Cuéntame tu pena, so si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre o ya está ocupado Porque al mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Y ojalá me diga que está disponible solo para mí. Rideme, wat denk je? Denk je dat er liefde is op de eerste blik? Laat me weten wat je denkt. Vertel me wat je denkt. Vertel me wat je denkt. Porque ik ik heb een mooie kruis. En ik heb een En ik heb een mooie kruis. En ik En que está disponible solo para mí. 101.4 Teleelch Radio Marca ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones.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 Vuelve el héroe del verano, Aquapar Ciudad Quesada Toboganes, Río Yucatán, Alfombra Mágica Todo preparado para ti y con todas las medidas anti-Covid Ciudad Quesada Contra ya tu entrada anticipada en aquaparrojales.es Aquapar Ciudad Quesada ¡El héroe del verano! La Glorieta, con Rosmar y Alonso Son las 12 y 46 minutos de la mañana y después de escuchar a partir de Fuan. Vamos a escuchar con la canción típica del Estío. Caula calor a la safor, bombecha al ritme. No es el femerda facilona, sí si fem himnes. Se el dolor, am la olor, amar. Les primaveres de vida, les tío arriba. El sol hay sit, la radio zona, estén vius. Estí temes y esperan ver si sonríos. Eren felices a mentires de mil colores. Tinques conflictes de un suicida, think por. Y voy a tornar a mis impulsos, ser práctica. Que si ella sona, yo mole lo máximo. Ven en trompetes, no es de es Ainsley al sampler. En calma, brother, volen volen Que vole simple. Bolin que maar ik ga no cuestione. ik kijk en ik puche tren. En aquella tien, de het niet te zeggen. Maar ik ga niet ik ik ga het ik ga het ik ik niet No voy ni la recha ni la pena. el que comparable a tu, la nuestra ida, si dones sin y consentida. sentido, el que pasas comparable a tu, pasa la vida, preso el que pasas comparable a tu, la nuestra ida, hombre si dones actes sin tu la el que pasas comparable a tu, pasa la vida. Jou naar drein verduut in esta confusio vital. Jutan contra els simonis que van perdint sridan. Buscan guanyarme la partida i pedre la raó. Buscan que perga les forces, passa la vida i jo. Bechas major si pense en tot el que es mereixen. I vajs a la esperança i puja el pa. I en esta perspectiva equivocarixen. Eh? Dupes i dupes, depresio i euforia va. Que no serà per ganes de ficar les bombes. Que serà per la paura pedre el que tenim. Que no censura al Fons, critica per Perles Formes, y us pasen del tema y us filen más a Prim. Ponen que venga el discurso que ven, la en clara. Yo el que voy a vendre es la victoria cara. Que voy a mirar al Sui si un día arriba al Que no puedo ser feliz en tanta mierda y fora. Pero voy a pase del drama. Voy a tocar el Fons, sentir que crema. Yo tengo sed de vida, no de fama. No voy que un error siga un problema. Pero voy a pase del drama. Lautocompasio is een condena. Yo tien set de vida, no de fama. No voy ni la reisja ni la pena. Res, el que pasas comparable a tu. La nostra traicida. Homes si y dones, acte sin pulse. Tú eres rebel y consentida. Res, el que pasas comparable a tu. Pasa la vida. Res, el que pasas comparable a tu. La nostra traicida. Homes si y dones, acte sin pulse. tu tanque es la ferida. Res, el que pasas comparable a Pasa la vida, reis del que pasas comparable a tu, la nostra isida, homes si y dones actes impuls. Tu Tuurlijk, rebelie consentida, reis del que pasas comparable a tu, pasa la vida, reis del que pasas comparable a tu, la nostra isida, homes si y dones actes impuls. Verke tu tanques la ferida, reis si del que, que pasas comparable a tu, pasa la vida. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Pues hemos llegado ya a las 12 y 50 de la mañana y cuando faltan 10 minutos para poner el punto final al programa La Glorieta ya saben ustedes que leemos en estos momentos esas ofertas de empleo que tenemos colgadas en nuestra web teleelch.es Ofertas de empleo y también tenemos demandas que pueden ustedes eh, hacernos llegar a través de nuestro contestador automático al 966061835. Esas ofertas y demandas las actualizamos de lunes a viernes y las leemos a las 12.50 aquí en Teleelch Radio Marca, en el 101.4. Pues bien, hoy hay muchas ofertas de empleo, así que vamos, comenzamos. ...además casi la mayoría tienen que ver con la industria del calzado... ...la primera oferta es una fábrica de vulcanizado... ...que necesita taller de aparado 966779530... ...otra fábrica de vulcanizado precisa un cortador de máquina de puente 600476948... ...también hace falta un montador de sandalia con experiencia en montar a mano... 652-6407-75. Se necesita una persona para cuidar dos horas por la mañana a una señora que se encuentra encamada. 607-14-6473. También un taller de calzado precisa una aparadora y una persona de mano para interior. 633 26 76 Hace falta moldeador. Al siguiente móvil hay que llamar el 661 29 29 otra fábrica de calzado en elche necesita envasadoras con experiencia en poner plantas 96 65 12 una empresa de vulcanizado situada en torrellano busca envasadora también un ayudante de vulcanizado y una persona para facturado 603 3, 6, 2, 2, 7, Otro taller de aparado, en Elche precisa aparadoras de máquina alta para interior, 667-21-2974. Otra fábrica de calzado necesita vulcanizadores en el siguiente móvil, 653-02-0617. Más empresas de calzado en esta ocasión ubicada en Crevillén busca envasadoras con vehículo propio 678 239864 Se precisa una envasadora que sepa separar y para esta oferta de empleo no hay que llamar sino mandar un WhatsApp al siguiente móvil al 682-384435 Una fábrica de bios situada en Catral precisa personal. Hay que llamar a este teléfono 624 239763 Y seguimos con más ofertas de empleo colgadas en nuestra web teleelch.es porque hace falta un cortador de mano, una cortadora de mano para exterior y una persona para la envasa. Hay que llamar al siguiente móvil al, no, al 965-03-3904. Una fábrica de calzado necesita un lijador con experiencia. 696-73-9955. Se precisa una persona para la envasa. Hay un fijo, el 965-683506. Y hace falta talleres de aparado de zapato fino para señora. Hay que llamar a este móvil al 687-269056. Bien, pues estas son las ofertas de empleo que tenemos en nuestra web teleelch.es. Si usted no ha tenido tiempo de apuntar los teléfonos, no se preocupe porque puede acceder a ellos haciendo tan solo un clip, a golpe de clip, entrando en nuestra página web Teleelch.es, yendo a la pestaña de Servicios, se despliega el menú y clique sobre Empleo. Ahí aparecerá, además, nuestro teléfono del contestador automático para enviar, no solo ofertas, sino también demandas de trabajo. El contestador automático para enviar esas ofertas o demandas es el 966061835.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 La glorieta con Rosmari Alonso. Pues quedan ya tres minutos para poner el punto final y nosotros nos vamos en este martes y 13. Les dejamos ahora con las noticias. La actualidad evidentemente en esta jornada pasa por esa actualización de los datos de COVID. Hemos incrementado la incidencia acumulada, pero todavía estamos alejados de zona de riesgo alto, como en San Vicente del Raspey, donde ya se ha decretado el toque de queda. Es la primera población alicantina donde se ha aplicado esta medida que fue autorizada ayer por el Tribunal Superior de Justicia. También hay otra limitación que se ha autorizado y que ha entrado en vigor a partir de anoche, entró en vigor, y es que ya no pueden haber reuniones sociales de más de 10 personas, ni en las casas, ni en los espacios públicos. Nosotros aquí hemos también abordado más asuntos, no solo el COVID con el concejal de Seguridad Ciudadana Ramón Abad, sino también el tema de los conciertos que se han organizado para la semana de fiestas con la concejal del área Mariola Galiana. También hemos abordado el problema del agua con el presidente de Riegos del Levante y el vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto, Tajo Segura, Javier Berenguer, quien ha estado en nuestros estudios. Y hemos abordado otros asuntos políticos con el concejal no escrito Eduardo García Ontiveros por ese pleno extraordinario que se celebró el pasado viernes. Mañana tendremos aquí al portavoz del Partido Popular y hemos terminado hablando de los relatos cortos con los ganadores del certamen literario organizado por la Asociación de Vecinos del Raval y, por supuesto, que también hemos dedicado tiempo a PAEX, esa asociación que mañana celebra su gala con una charla, una ponencia sobre el posmachismo a cargo de un técnico de promoción en igualdad. ...son algunos de los contenidos... ...que les hemos ofrecido en este programa... ...que dura cuatro horas... ...mañana volvemos... ...la Glorieta vuelve de nuevo... ...con más entrevistas... ...con más música sobre todo... ...y con esa música y noticias, por supuesto... ...pues con la música de hoy... ...con soja... ...con sus mil pasos... ...vamos a poner el punto final... ...a este programa que... ...como he dicho... ...dura cuatro horas... ...pero de forma excepcional... Durante este mes de julio asumimos las dos horas del programa Entre Amigos... ...hasta que regrese de sus vacaciones bien merecidas nuestra compañera Rosa Lucas... ...que volverá a finales de julio y volverá otra vez a estar Entre Amigos. Desde mientras tanto, pues aquí estamos nosotros con la Glorieta... ...para informarles, para entretenerles y sobre todo para hacerles disfrutar... ...de la selección musical que siempre realizamos todos los días, de lunes a viernes. Mañana, miércoles, volvemos. Hasta entonces. Un paso, me voy para siempre.